El 24 de marzo nos encuentra con las casas vacías, pero con la lucha por la verdad, la memoria y la justicia tan fuerte como hace 44 años. Este 24, los pañuelos blancos flamearán en las ventanas, las imágenes de los que no están también estarán presentes. Y el grito de nuestras abuelas con el vigor intacto seguirá escuchándose, como siempre, y su pregunta, ¿dónde están?, será un eco que recorrerá todos los corazones. Este 24 de marzo, con la misma convicción de siempre, seguimos pidiendo nunca más. Este 24 de marzo, que nos nos reunimos para abrazarnos y marchar juntos, seguimos seguimos pidiendo cárcel común para los genocidas, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Seguimos gritando, 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Todos los habitantes, el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general. Firmado Jorge tratando de ser en el mundo. Cada sol expresa su furia en los desiertos de la decepción. Si están vivos, no, si están no, muertos... No, por... ¿Por ¿Por no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que, no, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no no es que dice mentira, miente. miente. Hace dos años que estamos así. ¿Qué? Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No No sabemos nada, y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, por favor, ayúdennos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita desaparecido.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 de un menor tuvo lugar. Ello no respondió a una orden ni a una convalidación implícita de cualquier índole encuadrada en un plan sistemático emanado de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas en los años de la guerra antiterrorista. Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella así como por la Fiscalía, a quienes, respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Condenar a Jorge Rafael Videra, de las demás condiciones, personales obrante en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años. El concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años en los casos de Paula Eva Logares Grispo, María Zafaroni Islas, Anatole Goli bon y Julián Grisona, Victoria Eva Julián Grisona, Carlos Delia Casco, la Victoria Montenegro Torres, Leonardo Fosati Ortega, Pablo Hernán Casarigo Tato, María Belén Altamiranda Caranto, Francisco Madariaga Quintela, María Natalia Suárez Nelson Corbaland, María de las Mercedes Gallo Sanz, Clara Anaí Mariani Terucci y de los hijos de Laura Estela Carroto, Elena de la Cuadra, María Eloisa Castellini, Estela Maris Montesano y Gabriela Carris Y en el carácter de partícipes necesario penalmente responsable por esos mismos delitos en los casos de María Macarena Gelman García y Yureka Goyena y María Victoria Moya Martínez. Veinte hechos que concurren materialmente entre sí, a las penas de 50 años de prisión y absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena accesorios legales y costas artículos 12, 19, 29, 25, 30, 40, 41, 45, 54, 55 según ley número 25.928 y la número 25.928 139 y 161, según ley 11.179, 146, según leyes 11.179 y 24.410 del Código Penal de la Nación, y de 198, 699, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 10. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de reclusión perpetua ¡Oh! de la guitarra, en punto anterior, y de las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua dictadas el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad y la causa número 13, barra 84, debiendo observarse en relación a las costas el criterio fijado en cada uno de los procesos. A artículos 56 y 58 del Código Penal de la Nación. Buenas tardes, hoy martes 24 de marzo de 2020 estamos acá por Radio Tincu 107.9 para hacer una especial por esta fecha ¿Qué tal Gonza? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Laslo? quick ¿Cuick? Mandó un quick ¿Clary? También mandó quick No, dice, ole compañeres Ah, bien ¿Eh? Es bien ¿Adri? Adri, acá desde Buenos Aires se escucha sí, mucho, se, se escucha. no, ya no se escucha ruido En no. <risa> Buenos Aires ya no se escucha Todos y cada uno donde nos tocó este eh, hacinamiento, no No, no es hacinamiento Depende este, de donde vivas, pero estar, eh, esta wow, cuarentena Sí, esta cuarentena, esta reclusión social, no recuerdo bien sí, en Acá viste que los hornillos no cambia como mucho la vida, no más que uno no sale afuera Pero la cantidad que... de autos Que ya habíamos recluido ya, Está bien <risa> Bueno, y querida audiencia Y ¿no? así hay así hay todo El equipo un día eh, como ha laburado ¿no? para este especial? Uf este, Creo bueno. que ha laburado más que en presencia Que presencial Sí, la verdad es que ojalá que se levante luego la cuarentena Porque así se trabaja muchísimo Acabamos de descubrir no eh, Bueno, saludamos a nuestra audiencia A nuestras radios amigas que son? El grito El grito 88.5, Los Hornillos, FM Cierras Comachinconas, 107.9, San Pedro, y muchos más radios. Y, Tenemos muchos más radios, a 107.9 que hay que existan. Todas son amigas de nota. Guarda, ¿eh? aquí en Córdoba, que creo que es alguna evangélica, algo. Ya o... le vamos a ir a poner en el programa también. Bien, guau. Wow. Eh, ¿Y qué vamos a, a escuchar? <ríe> Bueno, eh, hemos hecho una recopilación por este 24 de marzo bueno como es este dominio público no se puede salir a marchar uh -huh. entonces se han preparado distintas actividades eh, las redes sociales eh, también simbólicamente uno puede hacer poner un pañuelo blanco eh, flores rojas y así distintas actividades que no eh, que no eh, que no se rompa esta veda no de salir a la A la calle, ¿se claro. dice veda? Creería que no, pero bueno. Yo también creía que no, pero bueno, justo me vino la palabra. Así que bueno, en esta recopilación que hemos encontrado, que hemos hecho, eh, vamos a repasar entrevistas que hemos hecho en las temporadas 2017, 18 y 19 y vamos a tener, eh, vamos a escuchar la entrevista eh, de Buscarita Roa, que es una abuela de Plaza de Mayo. Una abuela de Plaza de Mayo. Eh, también vamos a escuchar el testimonio de Carlos Olsona. Eh, Carlos eh, fue el primer padre que se pudo recontrar con, con su hija, ¿no? Y también, bueno, vamos a estar recordando la entrevista que hicimos a Ricardo Le de la Lama y adelia quien tienen a su padre y marido, respectivamente, eh, desaparecido, ¿no? Y de paso es una forma de homenajear a Delia que, bueno, nos dejó... ...de este mundo terrenal... ...hace, hace un tiempo atrás... Eh, ...vamos a hablar también con Alejandra Evoli... Eh, ...que ella se, se... proclama ex hija... Eh, ...nos va a contar... Eh, eh, ...cómo... ...cómo es, cómo lo vive y cómo lo vivió... ...y cómo nos recordar a Norita Cortiñas... ...no, que tuvimos el honor y el placer... ...de hablar con ella... ...bueno, también va a estar en esta recopilación... ...Ignacio Montoya de Carlotto... ...también nos deja... Un mensaje muy acogedor y, y si bien fue eh, en el año 2019, eh, hoy es actualísimo, es totalmente actual. Y también bueno pasó por un día, en el año 2017, Carolina Llorens. Sus dos padres estuvieron desaparecidos, eh, después pudieron encontrar sus cuerpos, pero bueno, es una entrevista también muy emotiva. Bueno... Por último, vamos a escuchar a la jueza María del Carmen Roqueta, eh, quien fue parte del tribunal que le dio la sentencia a Videla, ¿no? gracias Así que bueno, lo dejamos en compañía de toda esta gente que pasó por el programa y volveremos dentro de un rato largo. Un ratito, sí, sí. sí. Bueno, hasta luego. Entrevista de archivo año 2018 En pleno golpe cívico-militar el 28 de noviembre de 1978, José Livior Poblete, conocido como Pepe, su mujer Gertrudis Beatriz Hagrid, apodada Trudy, y su pequeña beba de 8 meses, Claudia Poblete, fueron secuestrados y llevados ilegalmente al centro clandestino de detención y tortura El Olimpo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. 22 años después, y tras el, el, el enorme esfuerzo de su abuela Buscarita, Imperi Navarro Roa, junto a sus compañeras de abuelas de Plaza de Mayo, Claudia Poblete fue encontrada y pudo restituir su identidad, tras vivir como Mercedes Beatriz Landa, en su seno familiar, militar. Pepe Truide aún continúan desaparecidos. Yo creo que, mira, no hay peor lucha que la que se abandona. Eh, nosotros ya llevamos tantos años, tantos años en esta lucha, cada día somos menos porque la vida es así, nos vamos yendo, y hay gente ya, mucha gente de los derechos humanos que se ha muerto, eh, muchas madres, abuelas, pero las que quedamos, seguimos luchando con los nietos eh, recuperados, con los nietos que estamos ya encontrando, Que ellos también van a seguir nuestra lucha así que hay que seguir adelante no hay que perder las esperanza hay que seguir luchando no bajar los brazos y no permitir que ellos nos ganen la partida de ninguna manera Claro, yo por mi parte, bueno, decirle que realmente ustedes se convirtieron en las abuelas de todos nosotros y en esos nietos que todavía faltan, esperamos que haya un poco de consuelo nuestros abrazos. Que de acá les... Bueno, les agradecemos muchísimo que de un lugar tan lejos ustedes se acuerden y bueno, y hagan todo lo que puedan, trabajen. Que, que todo eso sirve para el día de mañana, para todos, ¿no? Para ustedes que son jóvenes, para sus hijos algún día. Y, y bueno, esto no tiene que olvidarse nunca, nunca. Porque lo que sucedió fue un buenocidio. Que acá no se tiene que olvidar nunca, jamás en la vida. Ustedes tienen que hablar con los jóvenes, con sus hijos, con los niños, con los del colegio. Y siempre hablar de esto. Siempre recordarlo. Nunca dejar... Eh, capaz es porque lo que se olvida puede volver a ocurrir. Yo tengo tantos hermanos que no puedo contar. Nacen desatando Ay, vendas, destapando su identidad. Cada cual con una historia que quisieron Año 2017 tengo a mi padre desaparecido a ricardo Bulogio de la lama en eh, 30 de mayo de 1976 en Olivos siendo el único diputado en, eh, electo desaparecido en buenos aires bien cuando cuando un hay... año y medio un año y medio entonces vos te criaste con el concepto de, que de... Era mi hermano me mataba no te... mi madre estaba embarazada Con el concepto de desaparecidos, ¿no? Sí. De que, que a ver, vos lo que te puedo preguntar, a lo mejor lo Todo que te acabas de, de contestar o lo, lo, lo, lo contestás lo, lo, listo, lo que, ¿no? Lo que quieras preguntarme. ¿Qué, ¿Qué significa para vos la palabra desaparecido? Es una palabra muy fuerte para eh, el lector a, de este país. Algo que no está. Algo que se llevaron, algo que no está. Que lo vas a sufrir toda la vida porque no, no está. Ajá. Está en uno mismo y no está en la necesidad de uno. Bien. Bien, ¿es algo que quedas sin resolver en el caso de ustedes? Eh, sí, es, es, es, depende de cada compañero, en eh, cada uno lo resuelve o no, o lo intenta, es un día a día, es toda la vida, que lo va, no resolviendo, pues no resolvés esto, a lo sumo lo vas eh, ¿Asimilando? asimilando o no, porque también, vuelvo a repetir, cada compañero, cada familiar, cada madre, cada abuela, cada hijo, lo asimila como puede, porque, vuelvo a repetirte, es algo que que no está que no no lo puedes llorar en un lugar físico más que en un recuerdo en, en algo que ya no, no, no tiene solución un pacto para vivir odiando no solo la sol revolviendo más en los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Me presento, mi nombre sí. es Lelia Belardinelli, vengo de Buenos Aires, soy integrante de la Comisión por la Memoria, la verdad y la Justicia de Zona Norte. Siguiendo el relato de, de Ricardo, de Ricardo hijo, este pues encima lleva el nombre de, de su papá, eh, cuando la temática está desaparecido es una, una problemática como muy complicada cuando la gente te pregunta con respecto a esto. A lo largo de los años, eh, lo que yo vengo sosteniendo es que uno es la voz del que no está es uno el que visibiliza permanentemente al que no está. Pero ahí volvemos a caer en lo mismo, cuando nos pregunta que es un desaparecido, digo, es alguien que no está y no sabemos dónde está y lo seguimos buscando. A lo largo de los años a través de antropólogos forenses donde hemos dejado todas las muestras de sangre en algún lugar muy con, muy adentrito de uno, durante mucho tiempo uno esperaba un teléfono que sonase y que fuese Maco el que hable con uno. Y los años van pasando, y a medida que van pasando los años, uno va perdiendo día a día eh, la posibilidad de reencuentro eh, de los huesos de quien fue, el en este caso, el papá de mis hijos. Claro. A mí me ha tocado acompañar compañeras eh, al encuentro de eso. Y la verdad que es una sensación muy fuerte, eh, pero a su vez para el familiar que los recupera es absolutamente reparadora. Uh -huh. Uno puede decidir ir o no ir a un cementerio Esas son decisiones absolutamente personales Pero uno decide si va o no va El tema es cuando vos no tenés En Buenos Aires se construyó lo que es el Parque de la Memoria Donde están el nombre de todos los compañeros Y a lo largo de estos años muchas madres, muchos familiares Decidiendo en vida eh, la cremación cuando ya no estén Y terminar este en el Río de la Plata Bueno, porque en el caso particular del papá de los chicos, después les cuento porque yo termino en la causa ESMA, en la sí. causa, perdón, Campo de Mayo, pero el papá de los chicos es secuestrado y es llevado a la Escuela Mecánica mecánica de la de la Armada. Y por la época en que él es desaparecido, que es mayo del 76, se supone, se supone porque casi no hay testimonios, no hay sobrevivientes de la primera etapa. Sí. Además por muchas desproligidades, estudios, La gente ha sido muy desprolija y ha sido desprolija en otro montón de cosas Entonces no hay eh, relatos de los que estuvieron adentro Que puedan este, decir, vimos a fulano, vimos a vengano En mi caso particular, en el caso de esta familia Sí, hay un relato, porque entraron la noche que lo secuestran a él Cinco, salen tres y sobreviven dos Por eso pudimos tener la certeza que en el lugar donde estuvo es la ESMA Durante muchos años se pensó que Ricardo había sido llevado a, a Campo de Mayo. Entonces se supone por la fecha que seguramente Ricardo estuvo en alguno de los vuelos. Siempre digo, la lucha en la búsqueda de, de la justicia empezó el día que se llevaron a cada compañero hace 41 años, donde los familiares salieron a la calle y pusieron al cuerpo buscando las para para vivir para para vivir para para vivir para para vivir Entrevista Archivo Año 2018 Vamos a estar hablando en este momento con Alejandra Évole, quien dice soy hija, soy ex hija de un genocida que estuvo 10 años en prisión. Yo me considero ex hija eh, básicamente porque eh, es como posicionarse desde un lugar de no permitirle más ser mi padre a, a esa persona y eh, eh, porque lo siento así realmente. O sea, yo creo que un, con un padre uno un afecto tiene, cuando está enfermo lo llamás, cuando, o lo cuidás, lo acompañás, y bueno, yo no tengo ese vínculo con él, que yo me enteré de quién era, es como que se rompió y no, no lo consiguieron más mi papá. ¿Has tenido alguna vez contacto, eh, Alejandra, con algún familiar de gente que estuvo eh, directamente relacionada con tu padre, que fue víctima de tu padre? Sí con Víctor Basterra. Ajá. ¿Y cómo fue eh, esa...? Con la primera persona que yo me encuentro, yo, bueno, lo que conté en la nota del poete, eh, yo me entero de quién, de quién era mi papá, porque él tenía el diario con las fotografías que Víctor sacó de, de la ESMA, eh, de todos los marinos que habían participado, y bueno, ahí veo su foto. También, bueno, yo cuento... Eh, que le encuentro los, eh, las, las grabaciones, digamos, un pasacassette que él tenía en el placar, con los cassettes, pues él le hacía la libertad vigilada en democracia Víctor, y así que bueno, fue como una persona que me marcó desde chiquita, así claro. que agarra 6, 7 eh, años, calculo, eh, que bueno, que le mandó un mensaje, que me quería encontrar con él, y, y bueno, nos encontramos, y la verdad que fue... Fue muy emotivo, yo no sabía cómo disculparme, o sea, yo sé que yo no hice nada, pero bueno, es, es complejo, uno como que lo vive con mucha culpa, y, y él estaba muy conmovido, también, y la verdad que fue un encuentro eh, muy lindo, pero ¿Qué? bueno, tuvo sus consecuencias también. ¿Qué tal Alejandra? Eh, mi nombre es Mauro. ¿Qué tal, Maura? Bien. Este te quería preguntar, bueno, ¿cómo cómo se llama, cómo se llamaba tu, tu padre y de qué está acusado él? Sí, él eh Miguel Ángel Rodríguez y eh, bueno, está acusado de crímenes de lesa humanidad y estuvo preso durante 10 años y el 29 de noviembre cuando y eh, fue la sentencia digamos, de la de la causa es más eh, lo condenaron por ocho años así que como ya había cumplido la condena en él tenía pedido carpetco pero la condenan a ocho años así que bueno ese mismo día eh, salió por la puerta junto a varios más. sempre o facho faz pan o melhor que comiste já sabe Y vamos a seguir eh, al aire, estamos en comunicación, en directo chicos, con Carolina Llorens A ver si nos escuchás Carolina, buenas tardes, buenas noches Buenas noches, sí, claro que los escucho Ah, bien, ¿qué tal Carolina? ¿Ya hablamos? ¿Verónica? Sí Sí, era bueno, recién estamos hablando... Eh, que intentamos con nuestro programa no en estos tiempos que pasan? Estamos tratando de ordenar la historia, de, de entender dónde llegamos, a dónde, por qué estamos donde estamos Y siempre por eso no hay forma de olvidarse el pasado, ¿no? Entonces queríamos entender entre todos, ir reconstruyendo ¿Por qué, por ejemplo, el miércoles salimos a marchar, no? Porque sentíamos que teníamos que estar con... Eh, con las madres de plaza, las abuelas de plaza de mayo entonces bueno, conociendo un poco tu historia que vos nos vas a contar ahora un poquito queríamos saber, para que la gente también sepa qué es ser eh, la hija en tu caso de gente desaparecida es la hija de un desaparecido eh, es un legado de, de búsqueda primero al ser los padres desaparecidos uno tiene que ir armando la historia de esos padres la memoria de a poquito como uh -huh. puede sí, sí. que es difícil de hablar ¿sí? eh, alguien que no que yo no conocía mis padres ¿sí? estuve con ellos hasta el año y medio y fui armando quiénes eran cómo habían cómo habían sido sus luchas qué búsquedas qué sueños de a poco con lo que cada uno iba contando Y a la vez el silencio y el horror de la desaparición, con todo lo que implica, ¿no? Que te roban hasta el derecho a, a la muerte, ¿no? Porque nadie había podido des despedir a mis padres. Nadie sabía dónde estaban Mucho tiempo vivió toda mi familia en el miedo de, de que, bueno, bueno soy, soy parte de una familia perseguida. Tengo tíos presos, tíos exiliados, un hermano de mi padre muerto también y, y enterrado en un lugar que nunca lo supimos dónde... Entonces el terror se te cuela como por las venas. ¿sí? Uh -huh. A veces de cosas que nos cuesta hablar, porque cuesta entender, hacerle entender a un niño, por ejemplo. Entonces me llevó todo un tiempo entender que era significado que estuvieran desaparecidos. ¿sí? Claro. Eh, es un, alguien que se espera. Mi abuela esperó que aparecieran hasta que se murió. Esperaba que, que siempre se despertaba la noche porque sentía un timbre. Claro. Y uno va armando la historia así como puede y... y Y, muy, y aprendiendo de, de quiénes eran, de los compañeros, por ejemplo, que estuvieron militando con ellos. Eh, y después, bueno, fue en mi caso, como en muchos otros hijos, sentimos la necesidad de, de desde muy temprana edad, ahora todo este tiempo me hizo recordar, en un momento tuve un déjà vu, porque fue, y cuando estaba yendo a la marcha del 2 por 1 me recordé cuando era muy chiquita y fui a la marcha contra el indulto ajá eh yo ya había empezado a estar en un taller que digamos, que había en córdoba para los hijos desaparecidos que era el taller julioo de cortázar de hijos desaparecidos exiliados presos que nos reuníamos ahí desde chicos y ahí juntos empezamos bueno a comprender más de la historia a encontrar a otros que le había pasado lo mismo que que a uno que eso también es, es el hija desaparecido no es que uno va a la escuela y dice que hija ha desaparecido claro. y y se y saben tenía que dar muchas explicaciones sí, sí. no era tan simple muchas se lo callaron no mucha gente que que no no quería hablar directamente porque era algo que daba miedo y generaba siempre oposición yo siempre tenía alguien que me quería y alguien que me odiaba Ajá. por el solo hecho de ser quien era mm. después de, de grande entendí por qué me querían algunos y por qué me odiaban otros sí. pero de chico no entendé cuando me enteré la noticia del 2 por 1 al principio sentí una depresión A eso, como eso, vu, volver a, a las luchas que parecía en ese momento que, que, que habíamos logrado algo con los juicios y viene el indulto y parece que nada ya había pasado con la evidencia de vida el punto final pero el indulto fue como un mazazo ¿Mm? y fue mucha lucha ¿Mm? cuando hicimos hijos yo estuve en el grupo que armamos hijos fue sentir bueno que pedíamos empezar a juntar y luchar y después cuando fueron con todas las conquistas de, de este último tiempo el tema de derechos humanos era sentir el respaldo de un estado ¿sí? que por primera vez se hacía cargo del tema de derechos humanos eh, desde hace desde este último gobierno la sensación de que el estado dejó de respaldar ¿sí? realmente entonces en este momento sentir el sostén de todo un pueblo es volver a sentir un poco ¿sí? Más de fuerza, porque todas estas cosas que pasan reabren el dolor de quienes vivimos esta historia cada cosita que viene pasando en relación al tema de derechos humanos es una herida que se abre de nuevo claro Carolina, esto de eh, vos pudiste ir como no sé si cerrando la historia porque va a ser difícil, pero armar más tu historia cuando diría tu hijo los huesitos de los abuelos ¿se encontraron? Sí, realmente la posibilidad de, de, de encontrar los restos mis padres gracias a, bueno, a gente maravillosa como el equipo de antropología forense que es único en el mundo fue fue realmente muy reparador para mí, para toda mi familia el poder hacer algo tan simple como el, el ir el día de la madre a la tumba y dejarle una flor a mi mamá que para muchas personas podría ser algo que, que bueno es lo esperable después que se muere alguien no que es doloroso perder a alguien pero uno tiene como un lugar de sosiego Claro. Eso ahora está. Entonces, si tengo ganas, paso por el cementerio, le llevo una flor, eh, puedo hablar de esto con mis hijos, con mis sobrinos. Eh, es un lugar de, de sosiego realmente. Pero ojalá o sea, todos todos los hijos desaparecidos, familias desaparecidas, pudieran tener esa posibilidad. Eh, Carolina Adrián Rodríguez te habla. Buenas noches. ¿Qué sentís cuando algunos sectores de, del... Algunos políticos, ¿no?, De, del gobierno pasado eh, votan a, a estos jueces que, que bueno, eh, dieron este este fallo, ¿no?, la semana pasada. Un gobierno que hizo tanto, ¿no?, con, con los derechos humanos, como, como dijiste hace un rato. Uh -huh. Me indigna. Mm. Eh, me indigna que, que alguna gente no pueda ser consecuente con las luchas. Pero a la vez también, bueno, en todo gobierno hay diferentes... Por más que pertenezca a una misma línea, hay algunos que, que han tenido realmente una posición desde las tripas en la defensa de derechos humanos y algunos que quizás no la han hecho con tanta convicción, que la siguieron en el momento anterior. Porque, bueno, las personas que, que digamos, estos jueces de la Corte Suprema, bueno, tenían un historial que era de, de sospechar, en en qué iban a, qué cuál era la posición iban a tener en estos temas. Sí, el mensaje de de esperanza, que la esperanza por ahí es la es la la nafta que que lleva a las luchas eh sí. donde no, no bajar ese, esa guardia, ¿no? No, no, no no no baja esa guardia, es un legado que tenemos. Mi abuela tiene 96 años. Cuando le contaron le contamos del 2 por 1 quedó como un, un, un día entero como como que parecía que se había perdido ¿Mm? es va y viene pero está muy lúcida pero es así. esas noticias la, la impactan no claro y a los dos días ya estaba bien y, y empezó a arengar a todo el mundo que vamos a la marcha y que vamos a luchar <risa> y a las tres de la tarde estaba preparadita ahí con su pañuelo y su bastón y sus banderas y ya salir no que esto esto esto es una lucha que no la vamos a perder con esa esperanza Sí, no queda más remedio que seguir luchando.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 Eh, mi nombre es ignacio montoya carlooto soy músico pianista compositor y nieto recuperado número 114 por las abuelas de plaza de mayo a su vez también el nieto de su presidenta este de delo mi abuela este, no, tomé conocimiento de todas estas cuestiones este, recién el 5 de agosto de 2014 y, y bueno un Pensando un poco en este nuevo aniversario del golpe de estado de 1966, este, pienso que quizás es un momento, al menos para mí, de una reflexión profunda, si se quiere. Eh, estos días me ponen de ánimo muy particular y, y me, me instan también ¿no? a, a pensar y a reflexionar acerca de, de ese acontecimientos de esos años que signaron la parte más oscura quizás de nuestra historia, joven historia nacional y, y me hace pensar que también es un es un tema que, que aún no lo hemos superado nosotros como sociedad. No, es un tema complejo que tiene muchísimas contradicciones, que está plagado de aristas que quizás este este sea el momento y esta sea la semana para pensar en todo eso para sacarnos nuestros corses ideológicos y ponernos a pensar en eso que ha pasado y sobre todo tratando de rastrear el presente como todo todo ese dolor toda esa, esa oscuridad que se gestó en esos años eh, nos si acompañando yo lo siento personalmente en mi historia como me sigue acompañando Eh, y como trato de, de poder construir una vida en paz, eh, habiendo este, sido atravesado por esta historia nacional. ¿no? Y que ya no es la historia mía, ni de los recuperados, ni, de, la recuperado, ni de, la, de las abuelas, es la historia de todo Inclusive personas que no piensan a diario en esto y que está muy bien que no lo hagan, eh, encuentran eh, encontrarán reflexionando un poco que que todos estamos atravesados por esto y que ha sido un acontecimiento que aún tenemos nuestras réplicas en, en el día de la... hoy, en el cotidiano muchas de las cuestiones que, que hoy nos indicamos como grandes defectos de esta joven democracia tienen que ver con la no resolución de ese conflicto y bueno, y creo que pensar en ese conflicto seriamente con, con paz eh, va a llevarnos a en alguna medida poder resolverlo y poder dar otros pasos y cometer otros errores quizás, pero nunca volver a cometer ese error. Hemos hecho muchas cosas como país, como un pueblo, muy positivas al respecto y evidentemente nos faltarán un montón de cosas más. Este, así que esa es como mi, mi reflexión acerca de este inminente nuevo 24 de marzo y todas la, las cosas que trae Carreado Quiero la vida De Mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas Entrevista Archivo, año 2019. No, no sé, porque uno habla de los nietos y siempre se imagina a los abuelos. Nosotros en este momento tenemos el gusto de estar hablando a alguien que recuperó a su hija. Un que, papá. Claro, un papá. Hemos hablado muchas veces con abuelas, con nietos, pero nunca nos tocó eh, hablar con alguien que recuperó a su hija, que debe ser una cosa, imagínate, fabulosa. no ha tocado hablar de muchos desaparecidos y hablar con alguien con esa felicidad que lo hemos podido ver a, tra a través de las redes. Este, así que bueno, estamos eh... Carlos Solsona. Claro. ¿Qué tal nos escuchás? Hola, sí, te escucho medio entrecortado, pero te escucho. Bueno, un placer, un gusto hablar, hablar con vos y agradecerte este contacto. Voy bien, ruto es medio, este. ¿Y te pudiste reencontrar? Sí, sí, ya nos, nos encontramos, ya nos saludamos, ya nos dimos los abrazos, ya hablamos, ya lloró todo el mundo. O sea, avanzamos bastante. ¿Y, y cómo ha sido, qué tal, Carlos? ¿Cómo ha sido esto? Porque sí. pensamos en eso, ¿no? En esta felicidad que debe ser encontrar, hablábamos siempre de las abuelas, y vos has dicho que, bueno, que ella, para ella encontrarse con, la fi, eh, con el padre, esa figura tan imponente que es el padre, ¿no? ¿Es que para ella iba a ser más fuerte todavía? ¿Cómo fue? ¿Para quién fue más fuerte? ¿Para vos, para ella? ¿Cómo lo han vivido? Eh, yo creo que... Fuerte, para mí fue fuerte, para ella también. Pero para ella creo que fue más... como que sea? Más difícil. Una figurita más difícil de acomodar en su tablero. Porque era insospechable, digamos, que pudiera aparecer esa figura, pero bueno, estamos, estamos todos contentos y haciendo haciendo esfuerzo como para como para tener un lugar en el cuadrito también, digamos. No, sí. este, fuera, fuera de Roma, este está todo, es como dicen ustedes, digamos, una sorpresa mayúscula, doble, eh, pero también una gran satisfacción para todos, ¿no? Incluso para ellas pasado el El sofocón de, de lo inesperado este bueno viene estamos estableciendo una relación muy muy muy afectuosa muy franca este, nos estamos poniendo al día de, de 40 años de historia que nos robaron mutuamente así que imaginar que estamos más que contentos todos pensar que uno a través de los libros de historia eh, puede los que no vivimos en esa época puede que eh, tratar de construir, de reconstruir esa historia según lo que uno arrastra, lo que uno entiende y todo. Me imagino para vos contarle, eh, vos que has sido protagonista de esa historia, ¿cómo ha sido para vos en eh, tener que contarle a ella? No sé cuáles son las curiosidades de ella, pero ¿cuál es su relación con toda esa... y con esa parte de la historia que nos ha atravesado todos y a ustedes más profundamente? Eh, bueno, eso es parte de... Es parte de, de mi actividad en los últimos treinta y pico de años, digamos. El, el contarle la historia desde un determinado lugar, porque si no, la cuentan a los otros. Y, y bueno, tengo, tengo sumo interés en que se reivindique una determinada etapa histórica, porque quienes obtuvieron, digamos, el, el, el triunfo vía la dictadura cívico-militar, escriben una historia y hacen un relato. Digamos, ellos dibujan una realidad y niegan otras. Entonces, bueno, yo estoy haciendo ahora, con un poco más de, de esmero, de atención y, y, y de detalle, lo que normalmente vengo haciendo hace treinta y pico, 40 años, la discusión histórica. Pero... No, no, no es algo nuevo, yo tenía Digamos que tenía un entrenamiento para eso Porque he hablado con familiares, amigos, vecinos A pesar de que no milito orgánicamente en ninguna estructura política este, No me bajé, de, no me bajé de, del caballito al que me subía ya Cuando tenía unos 20 años Entonces se trata para mí se trata eso De discutir, de, de construir ideología de construir conceptos ...de construir relaciones políticas con la gente... ...y bueno, y ahora específicamente lo tengo que hacer con ella... ...y, y con sus hermanos que vuelvan a interesarse por el tema, o sea que... Y, eh, y con nosotros, no, no me Carlos. Me es un trabajo que... pero claro, o sea, yo tengo, tengo por, por principio, digamos, que hay que... ...que hay que relatar eh, con la mayor honestidad posible... ...por una suciera razón, digamos, la, la, la, las verdades se mantienen solas... ...se defienden solas porque tienen, tienen asideros con, con, con la realidad que nos rodea... ...y las mentiras hay que defenderlas permanentemente, hay que disfrazarlas, hay que camuflar... ...que es lo que han venido siendo, digamos, la, la, la derecha en la sociedad argentina... ...en los últimos treinta años, digamos, del regreso a la democracia, ¿no? Primero negaron una cosa, después negaron otra... Ahora van a terminar los desaparecidos dentro y si los dejamos van a terminar negando que hubo una dictadura que hubo torturados, secuestrados asesinados, que hubo bebés robado entonces no, no hay que permitírselo porque disponen ellos de todos los medios para ese reto y nosotros vamos a utilizar todos los que tengamos desde el, el mano a mano hasta bueno las oportunidades como esta que nos dan ustedes de, de llegar a, a Radio. La historia es un relato, es una versión, digamos, cada uno, eh, de, de acuerdo al lugar en el que estuvo, lo que pudo ver, y sobre todo los intereses que cada uno defiende, es que va a ser el relato. Entonces, ¿quiénes? Eh, hablando, digamos, siempre de los años 70, ¿no? ¿no? Eh, en los años 70 lo principal fue el enfrentamiento entre las este, las oligarquías regionales porque eh, paralelamente así como hablamos de la historia argentina en, lo mismo pasaba en Chile, en Uruguay, en Brasil, eh, en Bolivia y en muchos otros países ¿no? eran las oligarquías nativas que utilizaban el aparato militar El aparato de, de las Fuerzas Armadas, que originalmente era para la defensa nacional, lo pusieron al servicio de lo, de la defensa y los intereses de clase. Y por otro lado, eh, la gran mayoría del pueblo, los trabajadores, eh, empleados, eh, estudiantes, la, la gente que estaba en los gremios, hasta la gente desocupada, la gente que vivía en las villas, Este, todo el mundo tratando de organizarse para defender eh, un poco su dignidad, mejorar un poco su nivel de vida. Eso termina con el, el intento eh, genocida prácticamente, y, y no solo en Argentina, sino en todos estos países del cono sur de América, de tratar de, de escarmentar bien el terror a la población para que por varias generaciones, digamos, nadie intente cuestionar otra vez a esos señores, digamos. O sea, había, se trataba, en pocas palabras, de que hay que caer a palo a todos esos negros de mierda que está haciendo lío líos. Es, es, ese era el discurso oficial en esta época. Bueno, y lo llevaron adelante ¿sí? y, y la práctica. Ahora, por lo que decíamos antes, digamos... Eh, La, la, las mentiras no se sostienen, la, la, la realidad histórica las la vas haciendo caer. Y a pesar de construir el triunfo militar, de que nos dijeron palos de sobra, nos asesinaron a los mejores, nos robaron los hijos, eh, cometieron todo lo que había que cometer para crear el terror, eh... 30 años después, 35, 40 años después, eh, están siendo cuestionados por la ministra Victoria por la sociedad. Es decir, no, ellos no pueden sostener esa mentira, no se puede sostener, se cae. Por otro lado, bueno, nosotros damos nuestra versión relatando lo que hicimos, sin necesidad de escondernos, sin necesidad de negar lo que hicimos, lo que fuimos, porque consideramos de que es reivindicable lo que... Eh, la actitud que tuvimos en esa época este, en cambio no así la de la dictadura cívico-militar por eso pienso que el, el conocimiento de la historia y el, y el tipo de relato que uno acepte o no va a depender también de la realidad que digamos de la forma que tenga cada uno de, de interpretar la sociedad en la que quiere vivir digamos hay gente que hasta el día de hoy consideran que tienen derecho al privilegiado bueno ellos van a seguir defendiendo a la dictadura y vemos otros que no que sostenemos que básicamente nadie es más que nadie y que queremos una sociedad de igualdad de oportunidades, cosa que no tenemos hoy en día no hay igualdad de oportunidades para, para todos los jóvenes sobre todo es más o menos mi, mi, mi forma de ver los relatos históricos ahora si vamos a decir quién tiene el la... Hay ah, que decir que cada uno que defienda sus intereses. No existe una razón única, la razón de, claro. depende de lo que vos quieras. Claro. Yo creo que tengo razón porque estoy del lado de la mayoría. Y eh, los otros, los privilegiados, los que cometen injusticia y los que nos consideran a nosotros que somos inferiores a ellos, ah, yo creo que se equivocan siempre, pero ellos creo que tienen razón. Bueno, lo demás lo que tenemos que hacer es tomar partido en eso. No, no podemos estar en... No, esto no es un partido de fútbol de la tribuna, digamos, donde vos podés puntar al Feri si querés. No, acá estamos todos, estamos todos en el partido. Este, ni Referi ni su madre tienen la culpa de que, de que las cosas no salgan bien, las cosas no salen bien porque, bueno, porque no hacemos nosotros lo que hay que hacer, pienso yo. Archivo, año 2019. Estamos para un día y tenemos la, el agrado de, de hablar con una persona de que cuando vos la ves eh, te da la, la fuerza que uno necesita para seguir. ¿no? Queremos darle la bienvenida a, a, a Radio Tinku y a Radio Comunitaria de, del Valle de Tras la Sierra, a nuestra abuela, porque así la sentimos, Nora Cortiña. Eh, Verónica y Gonzalo te abrazan, Nora. Gracias, muchas gracias. Pelórica, muchas gracias, Gonzalo. lo Lorita, me pregunto, parece que no aprendiéramos de la historia. Y si hay alguien que No, tiene? para nada. Exactamente. ¿Y cómo hacemos para revertir eso? ¿Cómo hacemos para que tengamos...? Sí. Luchando. Salir a la calle, hacer a las protestas, este porque esto no es posible. Sí. El gobierno nos tiene miedo al pueblo. Nos tienen miedo. Todo lo que hacemos les da este, mucha preocupación porque la gente no se calla. Los argentinos no nos callamos porque estamos en la verdad. Nosotros lo que decimos es la verdad. Están destruyendo. Nuestras riquezas que las entregan a los enemigos de afuera que nos quieren destruir también. Así que esta es la, vi la vivencia que tenemos. Los 30.000 detenidos desaparecidos se los llevaron, sí, por algo. Se los llevaron porque defendían la patria. Y ahora también Costeche, Santillán y miles de jóvenes que están perseguidos y todos los que en estos años también, cuatro años donde hubo persecución política y donde realmente se quiere intimidar al pueblo. Yo lo lamento, lo siento y me duele, me duele además me duele, porque acá muchas vidas este han estado entregadas a construir una patria libre, soberana, con, con democracia y con el respeto de todos los derechos humanos. la historia de haber vivido una dictadura cívico militar y eclesiástica espantosa que tuvimos. Lor ahorita, vos sabes que nosotros yo te escucho y esa fuerza me parece que es la que le vendría muy bien escuchar a cuatro chicas desaparecidas que tenemos acá en el valle de tras la Sierra sí. que parece que la justicia esta justicia patriarcal le estaba nom más eh, cabida a quien ya está detenido por uno de esos casos escuchándolo sí. y más no estas chicas que a estas familias que todavía nos saben con certeza qué pasó con estas cuatro desaparecidas sí. que tenemos en el valle eh, tras la Sierra. Y a través, sí. eh, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para que le manden esas fuerzas de ánimo. Esto que decís de seguir luchando, como vienen ellas, que son Marisol Rearte, Luz Solida, La Chica de Gallardo y Delia Polijo. Bueno, lo que ha hecho es seguir es luchando, no callarse, no tener miedo, porque el gobierno se tiene miedo de nosotros, del pueblo. El gobierno quiere que nosotros también desaparezcamos porque les molestamos a sus este intereses entregados al Fondo Monetario Internacional, hoy más que nunca. Una de las riquezas que tenemos, concedidas y conseguidas por el, la labor de un pueblo que está en resistencia, donde el, el gobierno se entrega todo, no tiene miramientos. Lo único que hacen es llenarse de plata a ellos, los ese que tienen de niños ricos, que lo único que es tener un cargo solamente para robar al pueblo. Esa es la verdad que tenemos. Desgraciadamente, yo quisiera que fuera otro, que mi país fuera, que fuera Estado de Derecho y Estado de Bienestar, como tuvimos la Argentina. Estado de Derecho y Estado de Bienestar. Hace muchos años, pero lo tuvimos y lo vivimos. Entonces a mí me preocupa profundamente lo que estamos viviendo ahora ahorita por mi parte la última cosa es que yo cada vez que veo la historia en donde vos fuiste a la nación serm conmueve a a borr sí, sí. cómo cómo sí. es que, que que se decía en esa época que por ahí había Era, en, en, en la búsqueda de nuestros hijos fue una búsqueda que no tuvo madres, que las madres salimos, enfrentamos este directamente eh a las al, a los asesinos genocidas. Las madres salimos a la calle de manera vigilal y espontánea. No nos condujo nadie y no nos llevó de la nariz nadie. Las madres, cada una salió a la calle con el amor a sus hijos, el prendido en su conciencia, en su corazón, en su alma. ¿Viste? Y ahora seguimos lo mismo. Las madres seguimos esperando que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Queremos que los jueces, en algún momento, tengan la dignidad, de abrir sus archivos para decir a quién, qué familia de militares, de, de, de, de policías, de empresarios, entregaron esos bebés apropiados de sus madres, embarazadas, cautivas, que dieron a luz. Eso queremos, queremos, seguimos luchando y para que nunca más pase, para que no vuelva a ver un Santiago Maldonado más, para que no haga un Irán Torres, para que no haya una ruga, para eso nosotros queremos y seguimos luchando. Todos los días retomamos las fuerzas, todos los días, cada día es un día más de esperanza de que tenemos que lograr este, esta búsqueda que estamos haciendo. Bien, Laurita, la verdad que agradecemos este tiempo, sabemos que tenemos un día de 50 vale. horas, que no sabemos cómo hacer <ríe> nosotros necesitaríamos tener, eh ser un cuantito, bueno, ¿de quien quién sos vos? Llámenme cuando quieran y yo les voy a infundir toda la, la vitalidad y la energía. La energía que también nos roba el gobierno, ¿no? Este, tenemos hasta esa desgracia, ¿no? La tenemos que cuidar, la energía. Claro, pero vamos a aprender de vos a que todo este dolor es lucha, es calle, es reconocimiento. Sí, sí, sí, sí. Así que agradecido Deja. y bueno, vamos a llamándote entonces. Bueno, cómo no, gracias por este llamado, gracias y un abrazo grande, grande. La tierra buscando a los hijos que lo dios se llevó y que se disforasoso cobarde contra ellas contra ellas y el mar que está del lado de la luz las quiso rescatar del fondo y sus olvidos sacuó la arena y bajojó la luna llena Desnudo la verdad Con sal en las heridas Arde y cura Vuelven con el mar Nos hablan de amor Y nos mandan en el viento Un mensaje que va al centro del país Al corazón nos dicen sigan, luchen, júntense Por la justicia, por la dignidad Y cuando estén cansados por ver Piensen en este mal que nos quiso sostener como sosti cielo a sus estrellas y a todos los que luchan por las causas bellas las causas bellas cuando leóníalice cruzando por tu espacio Llegaron a la villa Amaron a Jesús Vivo en los Marginados y amasaron en barro Un templo a sus Derechos Junto con ellos No la recordarán El altar poderoso que bendijo asesinos Y que se abría de Dios del alma del maldito Pero guarda entre rejas su cuerpo, su destino Vuelven con el mar Nos hablan de amor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 Como renace el día entre las sombras, renacerá el sueño que casi ni se nombra, el de distribuir justamente las riquezas como querían ellos, mis 30.000 estrellas. Sigan luchen, júntense como juntas Se encontró el mar Que la justicia No será una quimera Rengueando la verdad Demora Pero llega Todavía no han regresado Y nosotras Tenemos que cuidar unos pañuelos Blancos como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan llegando al estruendo a través del aire. archivo año 2018. Vamos a hablar en este momento con la edjueza eh, María del Carmen Car Roqueta, Roqueta sí. ¿Qué tal María? ¿Nos sí. escuchás? Hola, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal María? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, acá estamos, sí, con una linda noche acá en el valle detrás de la sierra y te llamamos para preguntarte, bueno, estamos acá a un año, comentamos del 2 por 1 y para saber, decíamos esto de que se habla tanto de la justicia que no actúa como debería de actuar este, uno por ahí eh, decía yo que tiene dudas de cómo marcha esto, cómo funciona eh, ¿Sí? así que te preguntamos bueno, un par de cosas, ya va a ser más ordenado <risa> <risa> Bueno, eh, es amplio ¿no? la justicia, el poder judicial es más sería el término correcto, porque justicia sería, es un valor tan importante, bueno, uno cree que, que hace justicia, ¿no? Eh, que administra justicia eh, bueno, sí, obviamente no está en el mejor momento nunca lo ha estado en general en los últimos años hace varios años que cada tanto este, salvo en algunos momentos este, la mirada hacia el Poder Judicial, hacia los jueces y juezas de, del país a veces no es la, la mejor pero también hay que eh, no hay que ser tan injusto porque creo que siempre se circunscribe a un grupo o un número mínimo, ustedes tienen que tener en cuenta que en el país entre jueces federales y provinciales hay 4.000 magistrados y magistradas, así que Hay que ser un poco, como en todas partes, las generalizaciones son injustas y no siempre son buenas. Ahora la mirada, obviamente, que uno siempre deja mucho que desear en algunos temas, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza el poder judicial y la lapicera que tiene un juez para, para ser injusto. Lo que también hay que pensar que hace casi más de 10 años que se llevan adelante estos juicios y también no hay que olvidarse que si eh, de las cifras de desaparecidos eh, y muertos durante la dictadura Se sabe muy poco, muy poco se ha podido reconstruir. Teniendo en cuenta si tomamos la cifra CONADEP y nos vamos a discutir números, porque me parece este, muy cruel eh, discutir números, pero si solamente tomamos las cifras de CONADEP, ustedes saben que la mayor parte de, de, la, de los desaparecidos no se ha sabido nada. Hay un número importante que se ha podido reconstruir por donde, donde estuvieron y qué pasó. Pero la gran mayoría no se ha podido reconstruir. Y se trabaja con lo que se ha podido reconstruir en información, con las la, los testimonios de aquellos que han podido o, o, este, ofrecer un, algún tipo de información, que han sido víctimas. El resto sabemos que no. Yo creo que son muchos años y que, bueno, se ha llevado adelante muchos juicios en Córdoba. Bueno, ustedes tienen... Sí. Todo lo que fue eh, La Perla y, y se han hecho muchos juicios y se ha, ha habido condenas y condenas muy importantes, este, lugares así emblemático ¿no? La Perla, ESMA, Primer Cuerpo de Ejército, eh, todo lo que significó eh, Ciudad de Buenos Aires y todo lo que fue la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Mendoza, ¿Qué? Santiago del Estero, Jujuy, Salta, hay que ir pensando, tengan presente que hay, que... Según el registro hubo 360 centros clandestinos de detención y cada tanto por ahí aparece alguno más. Pero bueno, se trabaja con lo que se pudo reconstruir. Yo no creo en síntesis que, que se esté desacelerando, creo que también se está agotando la prueba eh, para en determinados casos, pero esta es mi mirada. Gracias. Claro. Claro. María... pero tampoco sí. quiero que me, eh, se han llevado adelante muchos juicios ha habido condenas, ha habido absoluciones con el mismo código como cualquier otro Otra persona que habita este país se ha trabajado de esa manera, con todas las garantías procesales. Eso es lo que es importante en la Argentina. Por eso cuando uno a veces sale al exterior y, y saben que uno ha hecho, eh, en mi caso, ¿no? Este, siempre es como medio, uno a veces le da a mí, a veces es, es, es un poco de pudor, pero hablando con otros colegas de, de otros países de Latinoamérica, bueno, la Argentina no lo pudo hacer con el juicio juntas y después todo, del 2003 para acá, avanzar en esto. Esto es, digamos, lo que puede enorgullecernos. Hay otras cosas que no, es obvio. Por ahí ¿Sí? escucho mucha eh, eh, gente que dice de, de, de, de los genocidas, que ya están viejitos, que son abuelos y que yo qué sé, que dejen de irse <risa> a su casa... Eh, ¿qué, ¿qué siente usted? porque recordemos a los oyentes que usted fue parte del juicio a Videla, mm -hmm. en donde se comprobó la sistematización de, de la desaparición tanto de la madre como del niño por ¿De nacer niño? Eh. no, lo que pasa es que bueno, el, porque si un viejito no, no los absuelve el tema es que eh, bueno, Videla nunca pidió la, eh, mientras estuvo a disposición de nuestro tribunal, nunca pidió la la prisión domiciliaria. Igualmente no le iba a corresponder este, y si sí lo había conseguido antes y después volvió después se lo volvió a detener. Sí. Eh, lo que pasa es que hablando de garantismos, la misma, las leyes que tenemos, nosotros tenemos que si viene alguien cumplió más de 70 o tiene la enfermedad terminal, puede pedir la prisión domiciliaria, lo mismo que una una mujer embarazada. Eh, lo, las dos, este, los dos extremos. Sí. El tema con, el con los genocidas o con los este, represores es que son personas mayores y generalmente están muy enfermas, entonces a veces se hace difícil no poder decirles que no. Uno trabaja con eso y en general trata de mantener este, que estén eh, cuidados eh, porque convengamos con que estamos en un Estado de Derecho sí. estén cuidados y atendidos médicamente y esto es así se cumple yo creo que hablando de garantismos a veces hay, hay situaciones muy terminales y obviamente hay personas que, que hay que darle la prisión domiciliaria pero teniendo la herramienta de ponerle la, este, el, el artefactito este, la pulsera o la, la electrónica se salva de que no anden por la calle caminando yo puse de vuelta devuelta de, de, de, de, Mañaco que es el médico de la ESMA a quien yo había condenado estaba con una prisión domiciliaria y sí. la tuve que cumplir porque ya está, venía así estaba siendo juzgado por el Tribunal 5 por hechos de la ESMA Y el señor salió del tribunal, pues caminó, se metió por, por un shopping, fue a comprar jamón y queso, anduvo caminando y se armó un lío. Yo lo, lo, mandé a, lo mandé a buscar, lo sentamos con mis colegas, le hicimos ver todo lo que había hecho, porque encima lo habían firmado, bueno, lloró, pidió disculpas, bueno, muy bien, adentro. Y ahí estuvo detenido. Sure. Y quedó adentro. No cumplió con lo que debía cumplir. Y eso es lo que tienen que hacer los jueces cuando no se cumple Ahora, que salgan porque sí y no. Sí. Pero uno también tiene que este, equilibrar. Por eso los jueces se supone que uno equilibra este, las dos cuestiones. Pero porque sean viejitos no significa que uno los vaya a absolver. ¿no? Esto está claro. Pero tengamos presente que, que las leyes establecen esto. Pero A ver, con el tema de todos los represores que están detenidos, es muy restrictiva, ha sido en general bastante restrictiva. Lo que pasa es que están más viejos y más enfermos, entonces puede ser que se den casos muy puntuales. El caso de Checolás, bueno, ahora volvió adentro. Yo no, no puedo opinar porque era mi tribunal y yo lo tenía detenido de y este pedido ya me lo habían hecho hace un año, lo mandé a, a los estudios y en el penal lo podían atender, entonces le dijimos que no. Hoy del grito coronado sin gloria que la historia no debe callar Hoy del ruido derrotas ideas repitiendo otra vez libertad y las cadenas aún siguen con nosotros desconozco la noble igualdad por los laureles que resecos dejamos que es la verdad ser esclavo de la libertad ah, de la dicen del gran pueblo argentino los unidos que no son de acá como piensan los libres del mundo cuando hablamos de la libertad sientan mortales De las provincias pobres como se oyen sollozos de paz y entre el trono y el grito sagrado yo soy de la libertad se si al eterno el sueño que supieron conseguir y en salud por los laureles verdad ser esclavos de la libertad ah, ah, ah, ah, de la verdad Acá volvimos este desde no vamos no de los estudios, de donde nos encontró esto, eh no es estudio primario No. Sí. Menos bueno, mal que no, tenemos es, muchos estudios Claro, que menos mal que es radio ¿no? claro. Como jardín, primaria, secundaria Bueno, bueno mejor vamos a, a presentar no. con lo que seguimos eh, Como habíamos dicho, se habían programado distintas actividades eh, Las cuales quedan todas, todas suspendidas Pero bueno, se reprogramó de distintas maneras Para que se haga igual la difusión Y una de esas actividades era acá en Mina Clavero Y la mesa de derechos humanos detrás de la sierra había eh, iba a hacer una intervención ahí en ya, música eh, claro, iba a haber de todo en eh, la plaza pero bueno como ya dijimos, como se sabe no se puede reunir gente así que bueno, lo que vamos a hacer es pasar el comunicado que ellos eh, van a emitir o ya emitieron, ya está dando vuelta, están eh, dando vueltas que están difundiendo por redes sociales y otros medios eh, ¿lo escuchamos? a ver. Un día un día por radio 107.9 a 44 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina la mesa de derechos humanos de mina Claro y tras Sierra una vez más dice no olvidamos no perdonamos no nos reconciliamos Este año nos toca recordar el 24 de marzo en un marco distinto a los anteriores debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y las medidas de aislamiento social dispuestas para no propagar el virus. Las mismas nos impiden tomar las calles para seguir exigiendo juicio y castigo a los genocidas. Apelamos entonces a las palabras de Rodolfo Walsh para que no se deje de escuchar nuestra voz. Reproduzca esta información. Hágalas circular por los medios a su alcance. Mande copia a sus amigos. 9 de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. El 24 de marzo de 1976, Con el golpe de estado cívico-militar clerical, se dio inicio a la última y más brutal de las dictaduras que ha padecido el pueblo argentino. Un genocidio que tuvo años de planificación y de formación, y que inició sus ensayos antes del golpe, con el operativo Independencia en Tucumán, con las acciones de la AAA, el Comando Libertadores de América y otras bandas fascistas y con los decretos de aniquilamiento firmados por Isabel Martínez de Perón entre febrero y octubre de 1975. A 44 años de ese golpe, alzamos las banderas de una generación a la que se le abancó la vida en la lucha por conquistar una Argentina sin explotación ni opresión frente a los discursos negacionistas de sectores que ayer se embade, embanderaron con la causa de los derechos humanos y hoy buscan la reconciliación con las fuerzas represivas, a todos ellos les decimos, nosotros no damos vuelta a la página, no fueron inconductas, fue un plan sistemático de exterminio, plan sistemático que fue organizado para secuestrar torturar, desaparecer y asesinar a miles de personas. Un plan que fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de toda la Argentina. Un plan macabro de aniquilamiento de miles de compañeros y compañeras, dirigentes y militantes obreros y populares, que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidos desaparecidos, centenares de asesinados y asesinadas, miles de presos, exiliados e inciliados, y casi 400 niños y niñas con su identidad apropiada fueron producto del genocidio que desplegó el terrorismo de Estado. Un plan instrumentado no por algunos, sino por el conjunto de las fuerzas represivas ...con la participación de empresas, iglesias, jueces y fiscales. Denunciamos al empresariado que instauró un modelo económico... ...al servicio del capital a través de las armas del Estado. Lo que significó mayor explotación y liquidación de las conquistas obreras... ...del brutal endeudamiento externo, de la violación de cada derecho... ...y cada libertad democrática. Denunciamos al imperialismo a los banqueros y a la burguesía nacional que planificaron el golpe y lo coordinaron regionalmente con las dictaduras de los países hermanos de Latinoamérica, bajo supervisión de la CIA en el llamado Plan Cóndor. Denunciamos a las empresas y dirigentes sindicales traidores que despidieron, persiguieron y entregaron comisiones de delegados a los asesinos, como ocurrió en Ford, Mercedes Benz y el ingenio Ledesma. Denunciamos a la cúpula de la iglesia que los bendijo en cada campo de concentración, en los vuelos de la muerte y al poder judicial que los amparan, a los políticos de todos los partidos patronales que los avalaron y a los grandes medios de comunicación cómplices que le lavaron la cara a todos ellos. La dictadura quiso liquidar así el vasto movimiento obrero y popular que luchaba contra la carestía de la vida, por ampliar los derechos de las clases desposeídas ...y muchos de ellos por una sociedad socialista. A 44 años del golpe, seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas... ...pero la madeja de impunidad y complicidades aún no ha sido desmantelada. Hemos logrado que centenares de genocidas en todo el país sean juzgados y condenados... ...que miles de testigos se presenten a dar sus testimonios... ...que se habiliten espacios para hablar y reconstruir nuestra historia que aparezcan y se identifiquen 130 jóvenes apropiados, que se identifiquen y restituyan los restos de cientos de desaparecidos enterrados en diferentes lugares anónimos. Pero no tenemos respuesta sobre qué pasó con la gran mayoría de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Existen más de 300 jóvenes que fueron apropiados y aún hoy, a más de 40 años, no conocen su identidad. Gran parte de los ejecutores del genocidio no han sido identificados ni juzgados, protegidos por la no apertura de los archivos de la dictadura. La justicia otorga domiciliarias a los condenados, como con el represor Diedrich, quien se aloja en la localidad de Yacanto, en nuestro valle. Dicta sentencias con penas irrisorias para luego dejarlos en libertad y dilata de manera interminable el comienzo de juicios, permitiendo que los pocos culpables identificados mueran en la impunidad. El juicio y castigo a los genocidas fue una consigna central en la historia de nuestras luchas y lo seguirá siendo. Hemos aprendido en estos años que la lucha no termina siquiera cuando los genocidas son condenados. Por eso decimos que no damos vuelta a la página, porque a 44 años del golpe de genocida lo que necesitamos es justicia por todos los crímenes cometidos contra cada uno de los compañeros y compañeras. Cárcel ya a todos los genocidas. Los derechos humanos no son un tema solo del pasado, también lo son del presente. Por eso, exigimos la inmediata libertad de las presas y presos políticos, así como el cese de la persecución a Sebastián Romero y el cierre de las causas judiciales contra Daniel Ruiz y César Aracaki, y demás luchadores populares. Quienes defendemos los derechos humanos hemos denunciado al gobierno de los Kirchner que nombró al espía Berni y al represor Milani en un intento de lavar la cara de las fuerzas armadas, que montó el proyecto X de espionaje, que bajó la edad de imputabilidad a 16 años, que elevó las víctimas de gatillo fácil a una cada 28 horas, que usó la gendarmería para reprimir luchas populares y que aprobó la llamada ley antiterrorista. Durante el gobierno de Cambiemos, Macri, junto a su ministra Patricia Bullrich, impulsaron el negacionismo del genocidio la paralización de los juicios y el dos por uno para beneficiar a los genocidas, políticas que derrotamos en las calles. Devolvió privilegios a las fuerzas armadas, negando sus crímenes. Habilitó a las fuerzas de seguridad para la represión interior. Construyó nuevos enemigos internos. Con su doctrina Chocobar autorizó a la policía a disparar por la espalda. Subió el índice de muertes por gatillo fácil a una cada 21 horas y pretendió bajar aún más, la edad de imputabilidad, impulsó la utilización de picanas táser y gases tóxicos, y profundizó la persecución a los y las luchadoras que se plantaron ante las medidas de ajuste y hambre. Exigimos que se deroguen las llamadas leyes antiterroristas aprobadas bajo el gobierno de los Kirchner, usadas para perseguir asambleas ambientales y comunidades mapuches Así, como los protocolos policiales que dictó Patricia Bullrich bajo el gobierno de Macri y que aún se utilizan para reprimir la protesta social, como vimos en el violento operativo contra los obreros de Cresta Roja. También exigimos que la AFI, EXIDE, se disuelva junto a todos los demás servicios secretos, cuya única finalidad es espiar, al modo que lo hicieron hace apenas unos días con los trabajadores del INTI. Repudiamos los nombramientos de los responsables políticos y materiales de la masacre de Puente Pueyrredón, Cromañón y Parque Indoamericano, entre otras, como funcionarios. Seguimos exigiendo justicia por Maxi Costecchi y Darío Santillán, por Luciano Arruga, por Julio López, por Mariano Ferreira, por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y por todas las demás personas que fueron desaparecidas y asesinadas por el Estado en democracia. La política de Macri profundizó brutalmente los bajos salarios y las jubilaciones de miseria, la flexibilización laboral, los despidos y suspensiones, los tarifazos en los servicios públicos, el recorte de los planes sociales, el saqueo de las corporaciones y el endeudamiento con su consecuencia de hambre y miseria. No tenemos que confundirnos. Macri no gobernó solo. Cambiamos no tuvo mayoría en el Congreso y pudo aprobar presupuestos y leyes de ajuste con votos de sectores del PJ, el macismo y otros partidos patronales. Pero la clase trabajadora, las mujeres, los y las jóvenes y sectores populares estamos lejos de ser derrotados. Pese al freno y las traiciones de la burocracia sindical, en todos lados se pelea contra el ajuste. Los ambientalistas resisten el extractivismo y la contaminación. Los pueblos fumigados resisten los agrotóxicos. Los migrantes resisten las medidas xenófobas. Las y los trabajadores desocupados, jubilados y los pueblos originarios defienden sus derechos. Las y los trabajadores del astillero Río Santiago lograron frenar la privatización y los despidos. En Telam, Fate, Pilkington, Coca-Cola, Sportage... Pedidos ya canales CIEM, AGR y otras empresas, los y las trabajadoras, resisten los despidos y los falsos procedimientos preventivos de crisis. Si antes del golpe la deuda era de 7.000 millones de dólares, al terminar la dictadura trepó a 49.000 millones, siete veces más. Los sucesivos gobiernos pagaron a los buitres usureros y a la vez pidieron más. Pagamos pero no nos desendeudamos, como se dijo. Y luego, con Macri, se dio el mayor salto en el endeudamiento, que hoy supera los 310.000 millones de dólares. Toda la deuda es ilegítima, fraudulenta e impagable. Exigimos el no pago de la deuda externa, porque se contrajo a punta de pistola, porque Cavallo estatizó deuda privada, porque jamás fue en beneficio del pueblo porque se fugaron capitales y porque además todos los gobiernos la siguen pagando a fuerza de ajustes. El FMI, que fue copartícipe necesario del genocidio y que luego ordenó cada plan de ajuste, ahora nos monitorea las cuentas para que sigamos pagando. Sus exigencias incluyen ataques como la suba de la edad jubilatoria y la reforma laboral esclavista, por ley o por convenios pero que aún no logran imponer. Lo repudiamos y decimos, fuera el FMI de la Argentina. A la vez, rechazamos el plan de ajuste de Alberto Fernández y los gobernadores. El gobierno habla de emergencia y solidaridad, pero quitó la movilidad a las y los jubilados. Niega la cláusula gatillo, da aumentos salariales menores a la inflación, y prepara una suba de tarifas, todo para seguir pagando la deuda. Basta de ajuste y pacto social. Reclamamos un aumento general de salarios, planes sociales y jubilaciones, con 82% móvil, paritarias libres y cláusula gatillo por inflación. También rechazamos el extractivismo contaminante al estilo vaca muerta y reclamamos que se prohíba la megaminería, el fracking Y los agrotóxicos. Alzando las banderas de las masivas marchas del 8 de marzo, exigimos aborto legal, seguro y gratuito, y que el Congreso apruebe la ley de la campaña nacional por el derecho al aborto, desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, aplicación efectiva de la ley de educación sexual integral, presupuesto urgente y suficiente para combatir la violencia machista, separación de la Iglesia y el Estado y anulación de los subsidios públicos a toda la educación religiosa. Hacemos nuestros los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales y sus derechos, tan postergados y demonizados por todos los gobiernos. Exigimos el fin del alineamiento internacional con Estados Unidos y el Estado sionista de Israel. Repudiamos la presencia de bases extranjeras en nuestro país y, Y rechazamos los ejercicios militares conjuntos con el ejército chileno del represor Piñera, el ejército boliviano de la golpista Áñez, el ejército brasileño del fascista Bolsonaro o el ejército imperialista de Trump. Exigimos la salida del Grupo de Lima y el retiro de las tropas argentinas de Haití y Chipre. El marco excepcional en el que se da este 24 de marzo nos obliga a hacer una última y urgente reflexión. Hace 44 años la burguesía, la oligarquía y el imperialismo no dudaron en masacrar a miles para mantener sus ganancias y sus privilegios de clase. Hoy frente a la pandemia del COVID-19 no podemos esperar que actúen distinto. Suspenden o despiden trabajadores, acopian materiales, remarcan precios y obligan a los trabajadores exponer sus vidas para ellos mantener sus ganancias. La exigencia de que se deje de pagar la deuda externa y se usen esos fondos para el sistema de salud público, junto a la preparación de la clase trabajadora para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de esta crisis, debe estar en el centro de nuestras preocupaciones. Nos preocupan también los informes presentados por la Correpi, Sobre detenciones de personas que estaban realizando actividades permitidas dentro de este aislamiento social, como compras. Pero fueron detenidas por haber discutido con los policías y de trabajadores sin las correspondientes constancias para poder circular. Porque están precarizados o en negro. Pero no pueden prescindir de su salario diario. Son reiterados en estos días, en especial en los barrios populares, y personas más vulnerables, como adolescentes, los reportes de hostigamiento y maltrato. Sin perjuicio de situaciones de total irresponsabilidad individual y colectiva, como quienes decidieron aprovechar para correr picadas o para hacer un picnic, o de conductas indignantes como mentir acerca del lugar del que llegaban de viaje para evitar el aislamiento preventivo de 14 días, decimos al Gobierno Nacional, a los gobiernos provinciales, y al de la ciudad, que no es reprimiendo niños y niñas, mujeres y trabajadores, ni empeorando aún más la situación con medidas más extremas, como sería la declaración del estado de sitio, cómo vamos a evitar la expansión de la epidemia y garantizar la vida y salud de todos y todas. Estamos aquí por los 30.000, por las vidas que nos quitaron, las familias que desgozaron y los sueños que nos quisieron robar. Por cada militante de cada organización, por cada grito en la ESMA, el Olimpo, el Vesubio, el Atlético, la Perla, el Banco, los pozos de Banfield, Quilmes, Arana, la Escuelita de Famayá, Neuquén, Bahía Blanca, en cada lugar maldito de detención, tortura y exterminio. Por Azucena Villaflor, Mari Ponce y Esther Valestrino, madres de Plaza de Mayo secuestradas y asesinadas. Por los intelectuales que no aflojaron. Por la voluntad inquebrantable de las y los compañeros que aún dentro de los centros clandestinos impusieron la solidaridad frente al terror por quienes al salir de prisión o cautiverio denunciaron a sus bardugos y testimoniaron por sus compañeras y compañeros. Por cada activista que se sumó a la resistencia contra la dictadura, que iniciaron las Madres de Plaza de Mayo y que incluyó seis paros generales. Así nació esta memoria que reivindicamos. Y desde acá decimos, son 30.000, fue genocidio. No olvidamos... No perdonamos, no nos reconciliamos 30.000 compañeras y compañeros Detenidos, desaparecidos, presentes Ahora y siempre Te busca madre mientras Su cuerpo es mecido Por el mar en el que se sumerge dormido Sueña tu abrazo Busca recuerdos A los que aferrarse Para no conciliar el sueño El mar sinquieta inquieta Esta empestad Lamento Quien pudo lanzar Mil ángeles desde el cielo Y oye tus gritos Blancos pañuelos Cubren sus aguas Os trajo el viento Manda una ola Para que se lleve A los traidores Que sembraron Tanta muerte y náufragos oyen sus voces les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando madre de tu hijo desaparecido madre que tú encontré andando contigo lo ven en tus ojos con tu boca y en cada gesto tú y yo me nombras Siempre Guían mis manos sus manos fuertes Hacia el futuro Esperar Victoria siempre Bueno y acá estamos eh, Y en estos tiempos eh, Que Que Los 24 de marzo son difíciles para para muchas personas para para adriana la nieta recuperada 126 eh, también es un poco difícil el proceso y todo eso pero a pesar de eso quiso estar en, en este especial y nos ha enviado una una carta en donde ella más o menos intenta explicar el antes y el después de, de conocer su verdadera identidad ¿no? acá los escuchamos en Es la voz de nuestra compañía de clatiza ¿no? Exacto. Bueno, escuchemos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. 24 de marzo de 2020. Este es el tercer año en el que estoy recorriendo el camino de la verdad. Desde aquel 4 de diciembre de 2017, que nunca dejaré de sentir que fue un sueño, me vi sumergida en un sinfín de emociones, experiencias y sobre todo verdades. Encontré a mi familia que siempre me buscó y con ella mi identidad. Como siempre digo con el pecho inflado, ahora sé quién soy. Algo tan simple para la mayoría de la gente que siempre supo quién es, pero tan anhelado por mí ya que fue un derecho que me arrebataron al nacer. Para mí esto suena increíble. Este año me encuentra mejor plantada en mi vida. Después de estar súper feliz, hasta rozar la manía al primer año, un poco depre introspectiva el segundo, tal vez por concentrarme en la historia de amor y de lucha de mis viejos y en todo lo que me perdí de vivir con ellos. Lo que no fue... Me duele y me dolerá por siempre, solo que ahora aprendí a vivir con eso. Hoy pensarlos me hace fuerte y me entiendo más como persona porque conociéndolos encontré muchas respuestas respecto del por qué soy como soy y tantas otras descubrí que tienen que ver solo conmigo que quedan en el misterio propio de la existencia. Pero lo más importante es que ahora también sabré con más claridad cómo quiero ser. Hoy disfruto siendo nieta, sobrina y prima. Y trato de colaborar con abuelas desde mi lugar de ciudadana, en sembrar conciencia y memoria sobre lo sucedido, para que nunca más ocurra nada similar y nunca se deje de hacer justicia. Eso siempre va a ser mi norte. Hoy me siento una persona completa y libre como nunca lo fui antes. En mi vida anterior solía pedir permiso y aprobación para casi todo. Ahora eso cambió. Y es raro, porque soy la misma pero diferente. Mejor. Se me agregó la parte que faltaba de mi rompecabezas. Todo esto se lo debo a las abuelas de Plaza de Mayo... Quienes con su inclaudicable e inmensa lucha me han traído a esta nueva vida, mi verdadera vida. Y lo mejor es que en ella puedo reconocerme en el rostro de mi mamá y mi papá. Gracias infinitas a ellas, a mi familia que nunca dejó de buscarme y a quienes como mis padres luchan por un mundo más justo e igual para todos y todas. Adriana Julia Garnier Ortolani. Nieta 126. Un día. Un día por Radio Tinku 107.9. Seguimos acá en este especial del 24 de marzo o 44 años del golpe cívico-militar. Y bueno, hicimos entrevistas nuevas. Bien. Mm. Sí, digamos que ya estamos en la última etapa del, del, de, este de este especial. Sí. Y tenemos, bueno, también... Ta y trabajamos, gente. No solamente nos dedicamos a, a buscar... A editar. A editar, eh, sí. Y, bueno, ¿no estás en estas entrevistas que hicimos en realidad de hoy y ayer, ¿a quién tenemos? Y hablamos con nuestra compañera Cecilia Morgilner, eh, que es eh, hija de desaparecidos, vive acá en Trasla Sierra. Todo el mundo la conocemos y queríamos eh, conocer su historia y que nos cuente y eh, ella en primera persona y también estuvimos hablando con Analia kalilinet que también es una ex hija ¿no? sí. ella también ha denunció a su padre cuando se enteró bueno que perteneció al aparato represivo de la última dictadura militar bueno hablamos con eso así también eh, hablamos con el juez de derechos humanos de causas de sobre derechos humanos carlos rosanski de eh, por todas estas últimas eh, situaciones que se daban en donde los genocidas eh, pedían la prisión domiciliaria por el tema del coronavirus, a ver qué opinaba él, si si podía hacer, si entraba, no entraba, si, si él opina que le iban a dejar. Vamos a ver qué nos dice. Bien, y por último hablamos con la inmensa, con la gran Sonia Torres, abuela... Abuela acá de Córdoba, ¿no? Que sigue buscando a su nieto, ya tiene 90 años. Eh, así que bueno, podemos hablar con ella y como siempre es muy emotivo escucharla. Bueno, lo vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Hola, mi nombre es María Cecilia Mogiendo La Cabalda. Hace aproximadamente la mitad de mi vida, un poco más, que soy Mojir Larga Valdá, durante muchos años, hasta los 20, 21, fui Valdá solamente, que es el apellido de mi madre, porque a raíz de mi historia, yo soy hija de desaparecidos, y mis padres y mi madre estaban perseguidos, eso lo sabían, formaban parte de un, muy, de un partido que se llama el PCML, que es el Partido Comunista Marxista Leninista, era porque desapareció todo, fueron todos secuestrados y eliminados en el entre diciembre del 77 y marzo, febrero, marzo del 78 a todos los elementos de ese partido los persiguieron y por esta circunstancia de que eran perseguidos, mi mamá nos anotó solo con su apellido y durante muchos años no pude recuperar mi identidad para mí, por eso siempre me presento con el doble apellido es como una circunstancia más que importante reconocer a ambos haber logrado recuperar parte de mi identidad que es el apellido paterno que soy hija de Juan Jacobo Hitler y soy hija de María Irene Gabaldá Así que ese es un poco mi historia y la historia de todos estos años en los que viví sin un padre, sin una madre, pero que tengo que agradecer, primero que tuve una familia que me crió, con mis abuelos, mi, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis tías, primos, hermanes, eh, que... Fueron quienes me acompañaron y lo, también lo que puedo agradecer, que nunca se me engañó, ya desde chica, desde los 7 años aproximadamente, supe cuál era mi historia, mi familia ha declarado en el juicio de las juntas, mi abuelo, mi abuela y mi hermana más grande, que en ese momento tenía 15 años, así que conozco toda mi historia, siempre la supe y es algo que siempre agradezco Más allá de la circunstancia que no está buena, que es realmente complicada, criarte, vivir sin esos pilares de tu vida, pero a la vez agradezco, no que no estén, sino el ejemplo que me dieron, el ejemplo de lucha, el ejemplo de no claudicar frente a tus ideales, nunca si venga lo que se venga y eso es algo que solo se lo puedo agradecer a mi papá y a mi mamá Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos A pesar de los golpes que hacen duele mientras vida el El sueño de odio desterrándonos vida a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía querimos, todavía soñamos. Para el especial del 24 de marzo de este año, eh, ahora vamos a hablar con Alia Kalinek para participación del co colectivo historias Histórias Desarrientes. ¿Qué tal, Alia? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por el contacto. Sí, bueno, primero que nada era para que nos cuentes tu historia de cómo vos tuviste que atravesar la historia, parte de la historia más triste de nuestro pueblo, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Analia Calimé, como bien me presentaba, yo formo parte del colectivo Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria la verdad y la justicia. y papá actualmente cumple condenas, Academia Perpetua, por haber participado en el Ciencias Atlético Anco y el, y el Olimpo. Un poco mi historia, bueno, tiene que ver con que yo nací en el año 79, en plena dictadura, y durante mis primeros 20 años de vida, por decirlo así, eh, nunca había vinculado, digamos, el accionar de mi papá con la dictadura, hasta que en el año 2005 él queda preso a partir de la reapertura de de los juicios, con la derogación de la ley en el INCDE del punto final. Y bueno, y ahí por primera vez, bueno, pude empezar a vincularlo y casi de noticiarme que, que hubo una dictadura argentina y que yo había nacido en ese momento. Unos años después él fue condenado acá en perpetua y yo le explico que como pudiéndome posicionar y pudiendo tener algunos elementos un poco más de contexto, de historia y también emocionales y sus para para poder entender esto y posicionarme. ¿Qué tal Analia Gonzalo? Te saluda, ¿cómo andas? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Bien. Eh, hace poco se pudo dar vuelta un poco lo que es el, la parte de la justicia en donde ustedes podrían o pudieron declarar en tu casa en contra de tu padre. Sí, eh, es, es interesante el, el recorrido porque nosotros cuando nos empezamos a encontrar esto en el 2017, Nos encontramos con el testimonio de Pablo Berna. Pablo Berna es hijo de un médico militar que durante la época de la dictadura participaba infectando a las personas que luego eran arrojadas al mar durante los tristemente conocidos duelos de la muerte. Él conoce este relato a partir de conversaciones cintofamiliares y en el año 2013 se presentan a la Secretaría de Derechos Humanos para hacer la denuncia y se encuentran con su imposibilidad de poder declarar. ¿No? el padre de Pablo actualmente sigue impune y, y no hay ningún sobreviviente en los vuelos de la muerte que lo pueda ubicar y, y testificar, entonces el testimonio Pablo se convierte de alguna manera en frente de prueba y se contrapone a los artículos del código que penal que están vigentes y que prohíbe que los hijos podamos declarar o testificar en contra de nuestros padres. O sea, nuestro código prohíbe que un hijo declare en contra de su padre. Sí excepto que el delito se ha cometido contra el propio hijo un familiar igual grado. Entonces, bueno, nosotros presentamos en 2017 un proyecto de ley para que esto se modifique, principalmente y con conciencia en los casos de doloritos de la de humanidad, por esto mismo que te estaba diciendo, que eh, se, se, se produce una escollo legal cuando se convirtió en frente todo el testimonio del hijo para que no esta naturaleza. Y bueno, el proyecto no, no fue tratado, quedó trunco, Pero después no lo que más pasó esto los estado de referencia es que en el marco de otro proceso judicial y en otro contexto de eh, notarlo bueno, pudo declarar en el juicio contra lacen montonera pudo eh implicarlo al padre aunque todavía no quedó imputado en ninguna causa, pero en su declaración él contó esto que este relato que él escuchó de propia de su boca de su propio padre. Y de ese salto que, que se da, digamos, en cuanto a un hijo pudiendo declarar en un juicio, aunque en este juicio el padre no estaba imputado, salimos a el pasado 19 de febrero, donde a mi padre le habían otorgado las salidas transitorias, y bueno, a partir de la oposición de las querezas y de la fiscalía, se se, se quedaron en suspenso como medida, y se convocó una audiencia, que se concluyó el 19 de febrero pasado, donde nosotros como colectivo nos presentamos con la figura de Nico Curiáez. De esta manera, el, el, la Sala 4 de Casación Penal de Comodoro Pi, nos admite en esta figura legal, y nosotros nos apersonamos, y en ese contexto yo también pude declarar, y argumentar, y expresarme, y explicar al tribunal por qué yo creo, y nosotros como colectivo... Entendemos que personas como mi papá, que son empresas que han cometido crímenes horribles y de los cuales más se arrepienten, y que sabemos además que tienen información sensible que no aportan a la sociedad y, o a los familiares de, de las víctimas que todavía buscan encontrar los cuerpos las personas desaparecidas, no pueden ser beneficiadas con este tipo de medidas eh como no son las salidas transitorias. Y bueno, después se de conoce el fallo donde... Eh, con unanimidad le revocaron estas salidas sanctorias que ya le habían otorgado, y entonces de esta manera se pudo revertir el fallo. Pero esa voz, te, el, el hecho de poder declarar, eh, te da cierta descaor de, de, de que decir por lo menos la justicia se está escuchando, porque me, me pongo a tu y es como que tampoco puedo ir a la justicia porque tengo todos los caminos cerrados, Y a partir de ahora te da un, un marco, no sé no sé si llamarlo tranquilidad, pero eh, de, de desahogo, de poder desahogarte de esto que, que viviste. Sí, en realidad lo que a mí me da tranquilidad es que, es que este preso, ¿no? Él no podía ser incapaz, sino por los crímenes que cometió. Me parece que eso es una conquista social, más ¿no? sí, que personal. Y... Y tiene que ver con que, con todo bueno, yo me vengo expresando en distintos ámbitos, en distintas maneras, desde mi terapia personal hasta, bueno, declaraciones, este conversaciones con amigos, en círculos sociales más amplios, en charlas que vamos a dar al a distintos en el colectivo. este Pero sí es, es verdad, y no es un dato menor, que poder hacerlo en una instancia judicial, poder hacerlo en este contexto en particular, le da otro encuadre y le da también otro significado. Y está bueno, me parece, y, y es un gran avance también como colectivo que hemos podido hacer. Me parece también es un aporte social el hecho de que, de que un hijo se pueda plantar frente a los crímenes de su padre y pueda estar habilitado a poder decir lo que piense, pueda estar habilitado a poder desobedecer sin que los mandatos jurídicos, como en este caso, como sociales y como también religiosos a veces se imponen en lo que también se podría entender en un marco más amplio como una cultura patriarcal, ¿no? de, de, de, de jerarquía, ideológicas de obediencia, ideológicas de esta cosa de, de familia sagrada, ¿no? donde este, muchas veces quedamos atrapados en, en relaciones de, de lealtades y, y de vínculos que, que no nos hacen bien y, y nos lastiman. Añadir, y justamente vos decís que cuando con tu padre preso en el año 2005 tenías que enterar no solamente de tu historia particular, sino que hubo prácticamente, ahí te enteraste una dictadura con Argentina, eh ¿eso que vos no lo supieras lo permitió de que en la familia en sí haya, se haya cerrado algo que a lo mejor era el famoso secreto a voces que se suele decir? Sí, en realidad, bueno, tiene que ver con las particularidades de mi familia y de mi papá, donde a diferencia de otras familias, de otros depresores, y los depresores como que se van a gloriar y, y contaban y, y, y, y circulaban algunas de estas familias dentro de la familia, en mi familia en particular esto no circulaba, por lo menos no, no era permeable a, a las hijas, a nosotras, ¿no? Nosotras somos cuatro hermanas. Después también, bueno, yo que 100 años de impunidad, ¿no? el 79 y durante toda mi trayectoria escolar, el 24 de marzo no era un día de conmemoración ni de recuerdo. No se visibilizaban como están ahora visibilizados este, la lucha de las madres y, y de las abuelas. Yo en, en mi profesoría escolar nunca tuve, tampoco dentro de, de, de lo que se abordaba a nivel con las escuelas, ninguna tampoco referencia a... A, a lo que fue la dictadura, ¿no? Y, y bueno, esto sumado a, a los años de impunidad y a que en mi familia estos temas no se hablaban y que los círculos sociales que yo frecuentaban tenían que ver con el club de la policía federal, el barrio donde yo vivía, donde en general eh, se mantenían todas las mismas lógicas lógica bueno, hacía que yo realmente estoy imposibilitada de poder enterarme de, de esta parte, digamos, de la historia poniéndolo un poco así en contexto, ¿no? En contexto, en, en tiempo y en espacio de donde yo circulaba. Por eso, de historias y a nivel personal también, le eh, indicamos eh, la lucha incansable ah. de los organismos, ¿no? Que, que después se pudo materializar en políticas públicas y pudo permitirnos en muchos casos a, a, a las propias familias de los perpetradores conocer esta verdad que en nuestros círculos sociales, y en nuestros mundos, entre entrecomillados, era totalmente legado si o tejidosado. Sí. Analia, por ahí hemos... He leído algún artículo en Página 12 que hace referencia de, de alguna entrevista con vos eh, uh -huh. y en algún punto vos hablabas de tu padre como eh, si pudiera tener la, la oportunidad de, de hacer alguna picana te la haría sin ningún problema. Eh, mi pregunta va con respecto a Tú otra, tu, la otra parte de la familia, ¿tenés algún apoyo familiar? Porque también hablamos con Pablo Berna y él no tenía eh, mucha mucho apoyo de la, del resto de la familia, digamos. Mira, dentro del colectivo hay algunos casos donde todos los hermanos están formando parte del colectivo, son la excepción y son la envidia también, porque eh, lo que aparece como como más repetido es esta cuestión como de soledad al interior de las familias, de los represores, donde puede poner voz y puede poner palabras y puede como tomar distancia de esas lealtades y poder doer esos mandatos de silencio y comenzar a cuestionar o hacer preguntas en relación a, a esta escritoria eh, somos bueno considerados malos hijos desagradecidos este entonces eh, aparece como un lugar de, de mucha soledad digamos eh, a lo que tiene que ver con los vínculos primarios y las familias primarias eh, primarias no de, de vínculos de, de padre-hijo, incluso de hermano. En, en mi caso particular, bueno, mis dos hermanas menores son las dos personales civiles de la policía y están eh, alineadas estrictamente al pensamiento y al al, al, y al acatamiento estricto por decirlo de alguna manera, de lo que mi papá dispone, ¿no? Mm. Tal es así que mi padre desde la cárcel, condenado a carnal por porque él humanidad, me inició acciones legales en, en el Fuego Civil, a partir del fallecimiento de Moana, en el año 2015, para que a mí se me esclare indigna y yo no puede llegar a mi mamá. Y este escrito de mi padre redacta y presenta en la Juzgada Civil es acompañado con la firma de mis dos hermanos menores. Mis dos hermanos menores que tienen mi misma edad, porque yo nací en 79 y ellas en el 80 y en el 82, pero que bueno, que da, da cuenta como de esta cuestión también de lealtad, ¿no? Y, y de este padre que hizo ese como un poder frente a algo tan, tan bochornoso, ¿no? Porque que lo he escrito puede ver lo, lo anacrónico de, de, de las argumentaciones no donde él entre otras cosas es que detectada por grupos activistas como las facultad de psicología no y, sí. y cuestiones de esa índole donde a lo mejor me no cuesta tanto pensarlo de él del de represor de por la edad o por su recorrido personal pero sí como me cuesta más pensarlo en, en mi generación ¿no? en, en mis hermanas que bueno que seguramente tuvieron o pudieron haber tenido otras herramientas. Y es ahí también donde nosotros empezamos a preguntarnos dentro del colectivo acerca de las lógicas institucionales, ¿no? Porque no es un dato menor que estas dos hermanas mías son personal civil de la policía y además las dos son egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal. Entonces, algo ahí, digamos, del pensamiento ideológico y de estas lógicas que tienen que ver con, con la justificación o ¿no? con la eliminación del que piensa diferente, ¿no? se siguen transmitiendo, no solamente intrafamiliarmente, sino también a nivel institucional. Por lo menos esto lo estamos pensando y lo estamos reflexionando y lo estamos tratando también de socializar. No. A la misma centro te escucho, como hijo de compañero también, hablando con Pablo Guerra, de que, por ejemplo, lo en el caso de los eh, familiares de desaparecidos, de hijos, nietos, Eh, antes de un camino evidentemente más largo que ustedes para transitar y para ir curando sus heridas en la medida que se pueda curar, ¿no? Y los de ustedes, como mucho más reciente, eh, tener que salir en este colectivo es eh, mucho más nuevo. Entonces me imagino que esto es un proceso que debe estar mucho más empaniales. Por ejemplo, escucho lo que vas a decir de tus hermanas. Y, y la sociedad, por ejemplo, nos encontramos con eso, que tampoco sabemos cómo actuar ante, eh, que a lo mejor tiene que haber tenido también peso tu apellido, como en el caso de, de, de, el resto de tus del colectivo. Entonces, tú, no sé si lo entiendo, pero tú, eh, entender, todas esas cosas también deben, o sea, ¿no?, y deben tener su proceso para también asimilarles en su vida. Sí, absolutamente. Igual cada, cada recorrido personal y subjetivo es diferente. Yo, o sea, el colectivo hace tres años que está, pero yo mi recorrido lo empecé hace más de diez, digamos, ¿no? Empecé a dar reclamaciones a unos medios, empecé a hacer mi terapia, empecé como a entender estas cuestiones. Lo que tienen de novedoso y sí también es algo inédito y es algo también este que surfe acá en Argentina y, y no hay antecedentes en otros lugares, es la conformación de un colectivo con estas características, ¿no? Que los hijos de los perpetradores, ¿no? De quienes torturaron, y quienes secuestraron, y de quienes desaparecieron, nos estemos organizando colectivamente, ¿no? Este este campo es un campo nuevo, más allá de los recorridos personales, porque además vos pensás que así como, eh, qué sé yo, mi papá durante la actividad era un oficial joven, el papá de Viviana o de Lily tenían un cargo jerárquico, ¿no? este Tenemos también... Eh, es no solamente edades distintas en los represores sino distintas funciones distintas fuerzas, ¿no? prefectura, policía federal militares, indarmería y dentro de, de lo que somos la segunda generación, los hijos por ejemplo eh, mi, mi edad, mi franja etaria es de las más jóvenes ¿no? mi papá durante la edad tenía 25, 30 años y yo nací más o menos el, cuando él tenía esa edad pero hay compañeras que tienen 20 años más que yo y padres tenían 20 años más que mi papá, ¿se entiende? Entonces hay represores que han muerto impunes, hay otros que han muerto con domiciliaria, hay otros que viven impunes, hay otros que es, están con condena y los, los recorridos de los hijos también son diferentes. Pero algunos empezaron ya en propia estadura ¿no? Viviana Rivaldi, ella cuenta en sus testimonios, en las entrevistas, que ella en plena estadura era estudiante de, de la Facultad de Psicología y ya empezaba como a darse cuenta de, de lo que hacía su papá. ¿no? Después sí aparece un, una cuestión de, de mucha soledad y de un lugar de no pertenencia, porque al interior de tu propia familia, como yo te decía, una es un paria, ¿no? Uno es un desagradecido, uno es un, un, un, un digno, por decirlo también de alguna manera. Y esto a nivel social también aparece esta representación donde indefectiblemente se nos vinculaba hay pensamiento criminales que no sean nuestros padres, ¿no? Mm. Esta cuestión de tal palo, tal hijo, esta cuestión de que hay que honrar al padre, están arraigadas en nuestra cultura, como en, en, en todas las este bueno, nos jugaba también en contra, porque de repente no era una, una carta de presentación que se sepa, la hija de Chico o la hija de Hidela, o la hija de o, un represor. Entonces, a nivel social, también aparece un estigma y eso nos generaba un lugar de mucha soledad. Por eso también... Eh, el, el la potencia de este colectivo, porque frente a todas esas circunstancias, y lo lo esperable hubiese sido el, el aislamiento, ¿no? El aislamiento, el silencio, la vergüenza, y sin embargo nosotros hemos podido encontrarnos a pesar de todo eso. Y ahí me parece también el movimiento feminista con todos los avances y con todas las herramientas geólicas, filosóficas y conceptuales, también hace de plataforma de base en este contexto, y en esta Argentina, para que para que este colectivo se pueda conformar. Analia, por mi parte, la última, eh, ¿cómo vas a pasar mañana, 24 de marzo del 2020? Bueno, en cuarentena, obviamente, siguiendo a la tabla eh, las indicaciones, esto me parece que es, es algo que todos estamos asumiendo, que nos tenemos que cuidar entre todos, que si que quedarnos en casa es una forma de cuidarnos y de cuidar al otro, Este, obviamente también movilizado por las redes ya col el pañalo blanco de balcón en mi casa y en las ventanas este con con mis hijos nos hemos sacado fotos también para para subir a las redes desde historias también hemos preparado estamos terminando de elaborar un, un video que es nuestro aporte también eh, en, en este licu tan particular este para para que también circule y para que también se conozca lo que estamos haciendo. Y, y bueno, nada, y a la espera de, de poder abrazarnos y poder volvernos a encontrar en la plaza cuando las circunstancias y así De mi parte de la vida, bueno, agradecerte, principalmente agradecerte porque sí, es, es, es, hay que ser muy valiente para enfrentar con padre, ¿no?, y a toda una estructura que hay detrás de algo que, que fue tu vida, que fue tu familia, así que, de mi parte, de eso, agradecerte porque me imagino que a, a la familia de los desaparecidos, de los que tuvieron un... Eh, de los que han asesinado esto debe ser muy importante y bueno, eh, hace que demos un pasito más adelante para que alguna vez logremos eh, logremos sanar eh, esta herida que todavía duele tanto le agradezco tu salud bueno, Dalía, muchas gracias y bueno, fuerte abrazo y mañana nos vemos en las redes dale, quedamos en contacto para para lo que haga falta y muchas gracias por la noche abrazo, abrazo.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 No a quererte esta histórica altura donde el son de tu bravura le puso cerca a la muerte y aquí se queda la herara la intranigable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Tu mano glorioso y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte E aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara. la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa que aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara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 Llegué Mara. Acá para el especial de un día eh, para Radio Clínico 67.9 por hablar con Carlos Alberto Rosanqui, eh, quien ha sido juez de muchas causas de, de, de derechos humanos. ¿sí? Así que, bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, bueno, a ver en víspera de este 24 tan atípico que nos encuentra, eh, ¿cómo lo vas a vivir vos desde tu casa? Bueno, pues, como la mayoría de la gente, ¿no es cierto? En, en cuarentena, eh, con un aislamiento muy particular también, porque eh, además de 24 de marzo distinto, eh, el aislamiento en un, en un contexto asunto, De, de comunicación como que hay virtual, también marca una diferencia, ¿no es cierto? o sea, es como que uno está aislado pero al mismo tiempo está conectado con, con muchísima gente, no sé si, si vos lo ves así. Eh, sí, más, más en un lugar como que vimos nosotros acá en el Valle detrás de tras la Sierra, eh, que por sí ya nos comunicamos con la gente que tenemos la ciudad bastante a través de de, de internet, ¿no? y, y nosotros, Claro que hay algo muy fuerte y, eh que no se quiere igual dejar de pasar por alto con una fecha tan importante como el 24 de marzo. ya no, sin duda, sin duda. En eh, este eh, momento hay estas cosas que no se pueden modificar, como es, por ejemplo, el impedimento para para juntarse físicamente en alguna plaza de alguna ciudad. Pero por el otro lado... Una Una vocación que no no se modificó en cumple y se va a modificar que es la de seguir eh, pensando el 24 de marzo pensando la dictadura pensando la la barbarie y el genocide de los años treenta en argentina de modo que con esas particularidades es que vamos a ayudar al al veinticua ¿no? qué tal Carlos González, te saluda? Hola Gonzalo, un gusto. Un gusto. Eh, Con respecto al juicio de Checolas, eh, hace unos días nos enterábamos que estaban pidiendo eh, una prisión domiciliaria por el tema del coronavirus. ¿Es posible que un, un tema así del coronavirus haga que algún genocida tenga un domic eh, prisión domiciliaria? No, bueno, en, en, en primer lugar, en, en el tema específico del coronavirus, El razonamiento es es exactamente al revés el que corresponde. Es decir, el, el, el lugar donde se encuentra alocado, eh, entiendo yo, yo no soy médico, pero la lógica me indica que es, es un lugar donde está más preservado por una coronavirus que trasladándose a, a, a un lugar distante porque ni siquiera ha ido cerca, vive muy lejos, cientos de kilómetros. De modo que, que, en ningún caso, estamos hablando del el punto de vista de la excusa del coronavirus, por un lado. Claro. Y por el otro, más allá de eso, yo yo tengo un pensamiento que siempre tuve y voy a seguir manteniendo en ese tema, que es que del mismo modo como que, que los juicios de lesa humanidad se, se hicieron y se siguen haciendo, a pesar de haber transcurrido 40 años, y las razones porque son de lesa humanidad precisamente, o sea, no son juicios comunes, no sean delitos comunes y no sean condenados comunes. Por lo tanto, eh, entiendo y siempre entendí que no corresponde piscina domiciliaria para los condenados por esta clase de delitos. Y en este tema justamente hay algo bastante, que no hay un criterio unificado, ¿no? Porque pasó que hace pocos días un, tu represor Janicelli pidió la eh, pidió volver a su casa por este tema, Janicelli, y se la dieron. Claro, pero es lógico que no, no hay un solo criterio, eh, teniendo en cuenta de que en todos los casos lo que define es la ideología. Se pone la excusa de una norma o de alguna ley, el derecho en general, pero la realidad es que lo que define es la subjetividad de quien está tomando la decisión. Entonces, eso es un tema que tenemos que, que afrontar. No vamos a seguir pensando de que de que hay fórmula mágica del derecho de reducción este tipo de cosas. Y no es así, son excusas nada más. Es decir, quien, quien deja en libertad o manda su caja, que ¿sí es lo mismo, aunque no sea condenado, eh, es la decisión que toma en función de su pensamiento, más allá de las razones jurídicas que, que encuentre. Sí, que se dan a encontrar. Ustedes conocen la, la famosa frase de la enreda biblioteca de Andalucía y realmente lo, lo lo que define la ideología. así que hay que hay que tener conciencia de si además no es irarle al último, sino no llama eh, a excar excusas en nombre del derecho que se usó muchas excusas. Claro. Eh se puede decir que los delitos estos de de lesa humanidad todavía aún se siguen continuando al ellos tener la información y no decirle a dónde están los cuerpos, dónde están los nietos. Bueno, en, en el caso de, de los niños apropiados en la dictadura es una cuestión mucho de, técnica de, de, del derecho penal. O Son sea, delitos que se siguen cometiendo mientras esta persona no recupera su identidad y que desde ese punto de vista caso de la niña apropiada no sabe ningún tipo de duda. Eh, y en el caso del resto de la depresión a venidos de desaparecidos eh, la realidad es que lo que se demuestra en el paso de tiempo y el silencio al que vos te refieres, Gonzalo, lo que demuestra es la voluntad de que siga habiendo ignorancia de parte de los familiares y la comunidad en general, de cuál es el destino de esa persona, que ellos han desaparecido Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una voluntad continuada de, de seguir desapareciéndolo. Sí. Yeah. Hay... Eh, eh, han pasado 44 años. Eh, y uno piensa, uno siempre está pidiendo justamente eh, por esa la ver, verdad, memoria y justicia, pero siente que hay una parte de esa sociedad que fue involucrada en, en el golpe, que lo defendió, y lo sigue defendiendo, a pesar de que se comprobó eh, todas las averrazuras, todas las cristianidades que hizo, hizo esta gente, Yo no, uno se pregunta, yo personalmente me pregunto, ¿lograremos algún día reconciliarnos y lograr eh, criterios más unificados? No es que quiero que pensemos todo lo mismo, pero sí que hay una reconciliación, no, no es una cosa tan eh, tan visceral de, de un lado del otro, que a veces parece imposible porque hay gente que sigue negando, por ejemplo, los 30.000, ¿no? ¿Usted qué piensa con respecto a eso? Pues yo creo que es imposible hablar eh, de reconciliación. Eh, por muchas razones, pero la, para mí la más importante también es ideológica y tiene que ver con aquellos que nunca nunca van a aceptar quienes han cometido estos crímenes o quienes los han apoyado y siguen al día de hoy justificándolos. Eh, esto a mí me parece que es sentido común, pensar que no hay posibilidad. Eh, sí puede haber un deseo, Eh, social de, de un sector de la sociedad que, que quiere eh, que haya armonía en ese sentido pero en una cosa el deseo, otra cosa es la posibilidad que se concrete la, la dictadura y los crímenes aberrantes que se cometieron hubiera sido absolutamente imposible si sectores de la sociedad que, que sus largamente las fuerza de, de seguridad las fuerzas armadas esto ella no se puede tampoco discutir seriamente. El, el rol que han tenido los civiles, la iglesia, en, en, en todos esos años. Un sector, por supuesto, ¿no? tanto de la iglesia como de los civiles. No no, no, no vamos a abarcar todo pues sería imposible. No teníamos país si todos hubieran sido cómplices. Pero sí hubo importantes sectores que fueron cómplices de la dictadura. Y esta gente no va a cambiar de opinión porque es, es, es el mismo sector que la generó, son los mismos violentos que la generaron en los cuarenta y pico de años, o quienes los continúan, eh, digamos, como ejemplo, los, los que han gobernado cuatro años en, en, en el país, desde el año 2015 a 2019. Por lo tanto, hay efectos de sobra eh, de personas que a mi no van a... Porque, porque no lo van a aceptar, es ¿eh? si decir, la reconciliación prevé un montón de, de condiciones que no se dan ni mínimas en la Argentina. Claro. Y me hiciste recordar eh, el juicio a, a la empresa Ford, eh, y, ¿y se puede llegar a dar a empezar los juicios a civiles que tanto están tardando, digamos? Bueno, Gonzalo, te... nosotros en, en, en la Ciudad de La Plata hicimos el primero de esos juicios, claro. eh, que fue el acusado que fue condenado a prisión perpetua, que fue Jaime Smart, ministro de gobierno del federal Sandén en la revista de Buenos eh, Aires. juicio en particular por primero, a un civil que generó una reacción brutal y violenta de parte de los medios hegemónicos, fundamentalmente el diario la nación además de la, Inter, la nación que incluso llegó a atacar varios editoriales defendiendo a este hombre ca en y atacando al tribunal y a mi persona en particular por lo tanto la, la posibilidad siempre está porque la hemos llevado adelante en su momento que los cos han sido terribles y los medios sulimónicos siguen no siendo loismos y Eh, siguen teniendo papel prensa como hace más de 40 años, apropiada a la tortura, secuestro, muerte y desaparición. Por lo tanto, los juicios deberían poder hacerse en la medida que hay una voluntad política, de los jueces, no del el Estado. El Estado sí tiene, el, el gobierno actual no tiene ninguna duda, que está a favor de los juicios y apoya los juicios. El es que hay un Poder Judicial que tiene un sector muy reaccionario, muy regalcitrante, que además no compice el alcalde. Bien, Carlos. en realidad me quedé pensando porque leyendo su vida sobre todo esto no era la palabra re reconciliación porque debe ser muy difícil para un familiar directo que ha sufrido esa tragedia reconciliarse, y entiendo cuando ellos dicen eh, no nos reconciliamos. Si no, pensar en el respeto, ¿no? Si algún día alcanzaremos ese respeto hacia el otro por pensar distinto, porque a veces eh, causa tanta impotencia escucharlo desde... Por ejemplo, lo que acabas de contar, editoriales defendiendo lo indefendible. Entonces, pensar si algún día lograremos el respeto hacia el otro, eh que bueno, por ahora me parece todavía bastante difícil. No, sí, acá es lo mismo sobre la reconciliación. Ahora, eh, ¿es posible que haya algunas personas que, que puedan llegar a ser un poco respetuosas? No me estoy refiriendo a las víctimas, ni sus familiares, ni todo el sector social que es enorme. Que se, que se opuso y se sigue oponiendo a cualquier clase de dictadura. Me estoy refiriendo a aquellas personas que pueden llegar a aceptar que, que las pruebas de los juicios han tan, tan tan tan concretas y tan contendentes que hay cosas que no se pueden discutir. Y claro, que pese a eso, hay individuos tremendos, que, no sé, lo pérfidos, si lo recuerdan, otras sí. personas, Eh, que que con toda naturalidad niegan pero miedo por porque porque un negocio son negacionistas son son son quienes que han hecho posible las dictaduras y los crímenes por lo tanto esa gente lo va a respetar nunca porque el mundo ha hecho no lo ha hecho con la vida ni siquiera de las criaturas de forma apropiadas por lo tanto creo que esas personas no van a llegar a respetar nunca y hay otras que bueno están, están ahí, están son parte de la sociedad no son tan recalcitrantes Eh, pero tampoco están muy definidas yo creo que el paso del tiempo puede llegar a definirlas en la medida en que en que te siga recordando de esta manera no O sea que siga viendo el proceso de, de memoria continuada claro bien carlos muchas gracias por tu tiempo este seguramente mañana nos encontramos en esta caminata virtual que te comento, una que acá se hizo una por un chico desaparecido, por Leo Julio se hizo una caminata virtual este para no para seguir respetando esto de protegernos entre todos. Así que bueno, mañana va a tener otra experiencia acá en el Valle de Traslasio con esto, así que nos veremos en esta caminata virtual seguramente en esta marcha. Claro que sí. Claro que sí. Un abrazo grande, Verónica y Gonzalo. abrazo y un abrazo. Gracias. gracias. Se de septiembre de 19 de 2006. Atento a la complejidad y multiplicidad de la diversa costumbre traída de San Juiz y lo avanzado de la hora, se requiere la lectura de los fundamentos para la audiencia el día 26 de septiembre, en corriente año a, a las 13 horas, conforme lo normado por artículo 400, segundo párrafo del ¿Qué? Código Judicial Penal de la Nación. Por todos los puestos, luego de hoy a las partes querellantes del Ministerio Público Fiscal, la defensa, y ser concedida la última palabra al impulsado, estimular horario en el Tribunal Federal Nacional de La Plata, pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedentes los planteos de inconstitucionalidad y unidad efectuados por los soberanos tesoros. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolax, de, de las demás posiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua... Justicia y tenemos la el gran gusto de hablar con, con Sonia torres qué tal sonia cómo estás ustedes tienen por favor que hablar un poquito más fuerte porque yo tengo este auriculares me rompieron la patota de las pernas me rompió la oído eh buena sonia eh un gusto un placer hablar con vos. Eh, y bueno, en principio saludarte y mañana, eh, ¿cómo va a ser el día? Mañana va a ser como hace cuarenta y pico de años, ¿no? Yo requiero pisar en las calles nuevamente el cuerpo, aunque sea mentalmente, pero eh, junto a mi nieto, que es el que quiero y que busco hace cuarenta y pico de años, como todas las abuelas de Córdoba, como todas las abuelas del país. Eh, va a ser un, un día distinto para el resto de la población, pero para nosotros este lleva incluido todo el amor que sentimos por nuestros hijos que nos desaparecieron y por los nietos que nos robaron. entonces es un llamado a ellos, ¿no?, que que se atrevan a buscarnos, que acá hay una familia que los espera con mucho amor este para para que recupere su identidad. Hoy tal vez le ame Efraín Daniel, como se llamaba su padre, no sabemos el nombre, pero las abuelas de Córdoba Hemos recuperado algunos nietos, pero aún faltan muchos, y el tiempo de las abuelas se acorta. Eh, yo yo creo que eh, recuperar la memoria es aportar, aportar, apostar a la identidad, ¿no? Y, y esa memoria de verdad y justicia es por la que hemos luchado hace tantos años. Este año un un una un señor nos, nos va a donar como señora costa nos va a donar un nos bonoya sea, un un terreno en las tierras en el manzano a donde una plaquita va a llevar el, el nombre de los derechos humanos el mo del rey justicia saben que cada uno que pase por ahí se acuerda que hay un nieto y hay una abuela que esperan encontrar. Querían Sonia Verónica te habla. ¿Cómo está Verónica? Bien, tengo un poquito tomada la garganta. Sí, pues bueno, vamos a hacer cortitas, yo no te molestamos mucho entonces. Yo pensé no, no me molestar todo el contrario. Cada vez que eh salimos por el micrófono es eh, una ayuda en la búsqueda. Eh, y una duda para todos, me imagino, porque yo pensaba, ustedes que han pasado tantas cosas y nos toca vivir, por eso nos toca a ustedes vivir un 24 tan distinto a todos los que han vivido, con otro signo político de los últimos cuatro años, y igual se suele muy fuerte este reclamo porque se ve que todavía nos falta mucho camino para recorrer en toda esta historia, ¿no? Eh, así es, y para que nunca, nunca más se repita hemos encontrado 130 jóvenes, pero aún nos faltan como 200, 500 eh, eh, niños que apropiaron en la época de la dictadura. La abuela, desde el primer día salimos a buscarlo, con la, siempre con con la ilusión de que la búsqueda iba a ser corta. Se fue prolongando, se fue prolongando, pero nuestra, Notros deseos de encontrarlo también se fue aumentando a la medida de estos pattróólogos y hoy es una necesidad porque no queremos partir sin que recrear en este viento las placacaritas de, de los hijos nuestros verdad ¿no? ¿no? claro eh sonia y en, en el ejercicio de la memoria eh cómo era tu hija Silvina Pared. No, oh, Ni era una mujercita hermosa estudiosa eh generosa generosa, no yo mucho no hablo de ella porque si no se ve me... para hablar, to no, no tengo que pensar enina y Daniel, porque se le que los, ojos duda, pero realmente era una una luchadora, una una chica que, que quería. El, el bien para los demás. Eh, cuando la días después del golpe que la, la secuestran, yo había llegado a Buenos Aires y le había traído un saquito. Al otro día, el saquito, el saquito que le había traído no estaba. Y entonces le preguntó, ¿y Silvina? Tu saco azul. Bueno, dice, se lo a alguien que más lo no necesitó. Así era sí. no tenencia. Donc, como tal, no es. Bueno, también lo era la primer eh, era este campeón argentina de natación. Este, representó al país en muchos países. Lo que pasa que en esa época, es decir, 44 años atrás, El, el gobierno no apoyaba la natación, entonces por eso este ellos se votaban enormemente y lo logró en ser campiónargentino y representar el país bueno entonces, sus actos ya ponían mayor esfuerzo y y eligió un compañero hermoso Daniel Orozco, un chico mendocino que estudió ciencias económicas y que La seguía a, a ella en todo este no pudo elegir mejor que Daniel. por eso pienso que ella le habrá puesto está porque el día del santo y Daniel con su papá, ojalá con ese nombre lo puede encontrar. yo yo le digo, atrévete a buscarme acá en una familia que te espera con mucho amor y sí. reconociendo tu identidad vas a conocer una libertad. Exactamente. Eh, sonia Son 44 años, imagino, de caminar, pero seguramente de tampoco ha sido eh, en vano en el aspecto de que seguías esperando encontrar a tu nieto, pero debe sido una lucha que, que, por ejemplo, tu hija dejó una semilla, como se puede ver en tantos chicos que, que siguen apostando a que este mundo sea un poco mejor de, de lo que es, ¿no? Sí, eh, debe... tienes razón, tienes razón que en un principio éramos terriblemente discriminadas, éramos las locas de la planta las madres los subvertimos. Cuando se fue conociendo realmente lo que hacíamos y que luchábamos para que cada, para que de identidad la recobrar cada, cada joven, este, o, o el año pasado la marcha de la marca, este del 24 de marzo fue apotróóxica no no la mayor el 90% fue de jóvenes, no solamente de jóvenes, sino había chiquiitos de 10 años para para arriba eh yo creo que hemos contribuido en algo en algo pequeño para el país y en sembrar el amor no es odio. Porque ni la venganza, porque nos buscamos con todo amor. Por supuesto. Eh, nosotros desde acá vamos a hacer lo que podamos para difundir. Eh, cualquier chico que tenga duda <coughs> puede comunicarse con con Abuela de Plaza de Mayo, claro. de, de Sucursal Córdoba o, o la filial de, de, de allá, de Buenos no, Aires. No. En la, en la, en la filial de C Córdoba queda... Tiene... Eh, te, te voy a dar una cosa más concreta para que no no se diluya. Eh, eh, el teléfono es 421-4408. Por supuesto, en esta época de, no estamos, pero en cuanto se levante la prohibición, estamos todos los días ahí. Nos pueden llamar, cualquiera que dure de su identidad. Y con todo gusto lo vamos a recibir porque... Tenemos un grupo de jóvenes, no somos solamente las hijas, <risa> tenemos un grupo de jóvenes que es muy que quizás trabajen mejor que nosotros. Lo van a recibir con los brazos abiertos. Cualquier eh, joven que dude de su identidad, eh, llame su teléfono 421-4408 y va a ser muy bien recibido. Bien, Sonia. Mañana seguramente eh, marcharemos simbólicamente eh, un año más eh, y, y también para agradecerles porque esto que vos decís, el granito de arena, yo creo que ha sido una roca fundamental de estos 44 años en adelante para que eh, ustedes nos han demostrado que el mundo realmente, la única forma de avanzar es no bajar los brazos y ustedes siempre van a seguir siendo nuestro ejemplo. Sí, tiene razón, no bajar no bajar a salmos Este solamente eh, la en eh, la lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces, este, eh, Medellín fin hemos puesto un granito de arena. Eh, si todos contribuyeron a esto, ya no habría más niños desapercibidos y jóvenes ya eh abandonados. Eh, y por eso siempre que tengo un trapado en mano, eh Le, le digo, si dudan de su identidad, eh, consulte con abuelas, que ahí van a encontrar la verdad. Sonia, desde acá del base de Tras la Sierra, te mandamos un abrazo enorme, enorme y seguimos acá eh, acompañando tu lucha y vamos a seguir difundiendo para sí. que, que tenga dudas, eh, no dude en llamar justamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. gracias, gracias. soy de Villa Dolores, así que eh, siempre que sueño, y tengo 90 años ahora, siempre que sueño, sueño con Villa Dolores, con mi casa y con Villa Dolores. Así que los quiero mucho, los abrazo profundamente y muchísimas gracias. abrazo, abrazo. Contame quiero recordar Como eran los tiempos En que mi mamá Me acunaba en amas De la libertad De la libertad mm -hmm. Abuela contame No quiero olvidar Si salí rebelde Como mi mamá Si saque del viejo Mi forma de dar Mi forma de dar De dar Los ríos de la memoria Están llegando a amar Cuánto dolor Y cuánto amor Ay abuela, ayúdame a amar O puente azul De mi verdad Abuela, contame Cando mis papás Sus amigos en un buen cofón Oían canciones de revolución Y a desalambrar, a desalambrar Abuela, contame Cuando mis papás Junto a sus amigos se ponían a hablar Y que el socialismo y que concientizar Y el mundo cambiar Dicen que el árbol florido Vive de lo sepultado Cuánto dolor Y cuánto amor Ay, abuela, ayúdame a amar Semilla y raíz Porque bajo el odio Para asegurar Que todo en la tierra Siga siempre igual Siga siempre igual Igual Abuela, contame Quiero recordar Si caminos chuecos como mar papá si miro a los ojos como mi mamá la vida brilla y brillará los ríos de la memoria están llegando al mar cuánto dolor y cuánto amor hay a buena ayúdame hermano puente azul de mi identidad Seguimos acá, ya ahora en realidad nos traemos Seguimos al final Seguimos al final, ¿no? Eh, de este especial que quisimos estar acá eh, con el equipo de un día con la radio presente para, bueno eh, que se siga sintiendo cómo se vive los 24 porque seguimos esperando, ¿no? verdad, memoria y justicia Sí yo quería felicitar a todo el equipo un día, Adrián desde Buenos Aires eh, Lautaro Sanotelli ahí de Arroyo de los Patos Clarisa ahí que está en mina, Eh, mariana Fortuna también que nos, nos ha ayudado con, con el flyer el flyer eh, porque a, a la Roberto verdad, Mereta que, también Roberto Mereta de sí. de las Rosas este, y a mucha gente ¿no? que lo ayuda a uno le agradezamos a Alejandra Rabinovich también eh, bueno bueno Siempre alguien se te escapa, por eso a veces mejor no nombrarlos pero bueno, nombramos de, de, con toda su ayuda y aporte para poder hacer este especial, porque es muy importante, ¿no? Sí, bueno, por mi parte, eh, solo orgulloso de estar presente en este día, eh, del trabajo que, que intentamos hacer. Eh, espero que haya salido por lo menos la mitad de lo que quisimos que salga. Eh, y bueno, eh, por los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Sí, para que alguna vez se haga realidad el grito de nunca más. Un día, un día por Radio Tinku 107.9. 30.000 compañeros desaparecidos. desaparecidos. Máis colores, quero que todo sea negro Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad Mirando dentro mío veo mi corazón Veo mi puerta roja pintada de negro Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor Si miro fijo hacia la puesta mar creo mi puerta roja vida El oscuro nunca más será mi mar mirando dentro mío veo mi corazón veo mi puerta roja pintada de negro Quizás desaparezca en no enfrentar ya dolor si miro fijo hacia la puerta del sol en la mañana se que retira conmigo el amor that you'll camping out and